Bienvenidos al podcast número 14 o 15, no sabemos cuál, porque depende si el último podcast que hicimos en Navidades lo contáis como podcast, de verdad, para mí sí, es nuestro mejor podcast, sin duda alguna, es el último podcast y esta es nuestra pequeña manera de resarciros por no haber estado a la altura de lo que esperabais en la última broma que os hicimos el Día de los Inocentes y ahora sí que hacemos un podcast que esperamos poder publicar como un regalito para vosotros el Día de Reyes. Con nosotros hoy tenemos al señor Mr. Yalo. Buenas, buenas. Buenas noches al señor Rojo. Buenas noches, señor Verde. Muy buenas, queridos esbirros. El señor Fuxia. Bienvenidos a nuestro primer podcast del año. Efectivamente, y el último. ¿De qué, de qué año? ¿Qué año estamos? Desde el 2014. El yo 1987 Ya hablo desde el pasado, o sea que <risa> y una de servidora, <risa> el señor Pink aquí para servirles. Bueno, tenemos el programa estructurado en tres o cuatro cosas que luego no, no lo haremos así porque siempre van surgiendo debates y temas y nos vamos saltando un poco el orden. Pero vamos a empezar por qué os habéis comprado en las rebajas de Steam. Esto es nuestra primera. Han terminado hoy o están a punto de terminar. Ya es el último día prácticamente en el que se puede acceder a las ofertas de usuarios de votaciones y ofertas flash y ya están a punto de clausurarse las ofertas de Steam. Julio, mister Yalo, ¿qué te has comprado en las ofertas de Steam? Yo nada. Bien, pasamos a la siguiente sección. Empe empezamos bien, ¿no? ¿Te ¿Has comprado nada? O sea, este, no, no me he comprado nada porque estaba ahorrando para otros menesteres. Ah. Entonces me han, me han hecho regalitos, me han regalado un gone Home, oh. eh, me han regalado alguna cosita por aquí. Los de Ubisoft me han dicho que igual me mandan el de piratas de Assassin's Creed. Oh, muy bien. O sea, poca cosa. Yo estas navidades no he podido. ¿Los de Ubisoft se hablan contigo? Con... Oh, oh, oh, oh, no, eso lo sueño, lo ah, sueño yo. Lo ah, vale, vale. Ojalá vale ah, que el los último. Ubisoft me mandan de piratas y, y si quieres arroz Catalina. No, no, no, sí, Ubisoft y nosotros no No, no ha terminado ¿qué, qué de hacer la cosa. Som, somos agua, agua y vinagre, agua y aceite. Agua y aceite, agua y aceite, efectivamente. Sí. Luego hablaremos de esos juegos. Entonces, eh, al final, Gone Home, ¿alguna cosa más? Pues en estas eh, ofertas no, lo que sí que he comprado ha sido unos cuantos jueguitos bastante majos sí. antes, de los que hablaremos, no sé si hablamos ahora o hablamos después. Luego, luego, porque... luego, porque hay que comparar <coughs> lo que uno se compra de Steam con los juegos que está jugando porque nunca coincide. Bueno, pues <risa> Una entonces... Una cosa es lo que te compras y otra cosa es lo que juegas. Lo de Steam no se lo, no se juega nunca y luego juegas otros juegos que te compras por otro lado. Exactamente, como, tal y como este la he no Yo creo que solo es una tienda, nunca llegan a funcionar los juegos Compra ninguna eh, Juegos ya hablaremos después Vale, okay. vale muy bien, pues seguimos fuxia ¿qué, ¿qué has comprado tú? Pues la verdad es que como la librería de Steam No se puede organizar por Últimas compras La verdad es que no me acuerdo muy bien <risa> Porque todos los días Me acerco a la a, a, a la portada de la De la tienda y siempre hago Alguna compra un poco, pues eso, compulsiva, ¿no? Como es esto de, de comprar cosas por internet. Sí, esas cosillas que están a dos euros y que no vas a jugar en la vida, pero coño, están a dos euros. Hay que comprarlas. Pero bueno, como el tengo aquí abierto el, el Steam, pues... Eh... No, si, si es que de hecho te lo puedo decir yo, porque te metes en actividad y aparece que te has comprado el DayZ, aparece que te has comprado el Rayman Legends... Sí, esto, eh, esto es control social total, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, sí, sí, sí, claro, te metes en actividad y te aparecen todos tus colegas lo que se han comprado y lo que no se ha comprado. Pero a mí me parece ¿Vale? lo que ha jugado, no lo que ha comprado, ¿no? No, no, no, es lo que ha comprado. Ah, es lo que, es lo que ha comprado, vale. Sí, por sí, ejemplo, sí. tú has subido una fotaza cojonuda del Hard Reset, ¿Qué? que es un juegazo. Eso es un juego muy divertido, luego hablaremos de él. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, entonces, ¿a que Pues mira, a ver, un juego que he comprado y que, y que me estaba sorprendiendo porque la verdad es que lo poco que he jugado, porque yo compro y juego una hora, ¿no? Eh, ya ya está, hora, ya, ya sobra. Mucho más de lo que juegan está. en otras webs para analizar los juegos enteros. Bueno, <risa> abro el juego. Lo primero que miro es a ver si, si soporta mods. Sí. Bien, vale, eso es este, importante por, por, tampoco, <risa> Si no lo corto pues, pues lo dejo y me pongo con otro Bueno, bueno el, Hay un juego que se llama eh, Brothers A, a of Two Sons uh -huh. Ese también me he hecho yo con él, sí Ese juego está bastante bien el Además tiene un uso del, del motor unreal Bastante bastante especial Porque se tiene Artísticamente es un juego Con un aspecto pues tipo cómic no es es una una fábula un, una aventura de de dos hermanos bueno todos conocen ya el juego porque es del, probablemente de lo de lo mejorcito que ha salido en el en el 2013 sí está muy bien. Y, y pero luego luego luego los comentaremos luego los comentaremos ahora solamente decir qué es lo que te has comprado y por qué si quieres decir por qué te lo compraste sí, si sí, luego sí. ya resulta que encima los hemos jugado que ya sería la hostia, aparte de... <risa> ya los comentaremos luego Pides pides mucho, eh, Pink. Ya, ya, es, es. Pides vamos, mucho. Pero eh. por pasos, por pasos, vamos por pasos. Entonces el Brothers es uno, sí, el Brothers, eh, DayZ también. Todos aquellos que hayan que hayan jugado al mod, pues ya, ya lo conocen. Es el, y, el, el, y no y no te, el, te olvides del Saint Row. El Saint Row, vale. Que o sea, lo estuvimos jugando el otro día en cooperativo haciendo el animal por las calles. Estuvimos ahí organizando por la calle una buena, no sé, ¿cómo denominarlo? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Una fiesta? De tiro? Jalana, jalana tropical. Jalana de destrucción y... Un escrache. Tri... Un escrache. <risa> un escrache? <risa> un escrache de superhéroes, pues así. Una cosa así un poco eh, festiva, sobre todo. Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Qué más juegos? Pues, por ejemplo, también me he comprado... Vamos a ver, vamos a ver... Pues el... Un momento... está la... Porque se eh, lleva... Road... Eh, Assassin's Creed Black, Black Flag... ¿Mm -hmm? Cabrones... También ha caído... Y... y bueno, la verdad es que... Eh, los que hayan jugado a los Assassins... Eh, pues bueno, saben exactamente que, de qué va de que va el juego, porque es más o menos lo mismo, pero con después con, con batallas navales. La hora y media que había jugado, me estaba, que, tenía, que tenía buen ritmo. La mejor hora del año. <risa> no. ¿Para qué más? Para que más, no juegues más. Con esa ya le puedes dar entre un 6 y un 8. Entre, un 7 un 7 de compromiso que siempre quedas bien quedas bien con los críticos y quedas bien con los que les ha gustado mucho el juego el 7 es esa nota estupenda eh, bueno pues pasamos a Verde Verde ¿te has comprado algo en Steam? bueno a ver an an antes de decir nada a ver si yo en mi bandeja de entrada recibo un correo de Ubisoft diciéndome clic en este banner para un juego gratis mm. Y recibo un correo del rey de Nigeria, ¿eh? del rey de Nigeria, diciéndome, pica aquí para donarme todo tu sueldo de este año, te puedo asegurar que le entrego mi sueldo al rey de Nigeria. Al banner de Ubisoft no pico. Porque eso estimo seguro. Pero seguro. ¿eh? Dicho esto, no compro nada en Steam. El PC es una plataforma muerta, no genera controversia no genera debates en los foros. Yo si entro en un foro es para discutirme. Y el PC no genera discusión. Su su padre, ¿tú, ¿Tú quieres discutir en un foro de PC? Mira, te voy, a, te voy a decir, tú te haces una etiqueta de esas en las que te pones las especificaciones de un PC de hace 7 años. Y, entras y le dices a un fulano que tiene unas especificaciones de, de un ordenador hecho, no hoy, mañana. O sea, El futuro de los PCs tiene el, el fulano montado. 400.000 euros de PC, ¿vale? 10 tarjetas en SLI. Y tú entras con tu especificación de hace 5 años y le dices, pues a mí el Battlefield me da 2 FPS más que la prueba que has puesto tú. Sí, sí. <risa> y acabas de liar la tercera guerra termonuclear. Pero si eso ya lo he hecho, si yo he tenido un usuario en el foro de Noticias 3D, si estaba ya harto de reírme de la gente. Eso es tremendo. Y, pone, y poner capturas ahí de, del Fraps, diciendo, mira ahí con el Paint retocadas, lo ves? Mira, mira el Far Cry. ¡Puah! Y con mil tiburones más que tú. Pero que no... Los dinosaurios y mil tiburones. Exacto, yo ya me fui a consolas. Yo es que lo de Steam hace tiempo que... Que lo abandoné. Que, este, no, lo abandoné. Sí, no, porque el PC no <risa> un O, lo tengo para pa el trabajo y, y poca cosa más si algo y, y ya por... está y, y el mame y poca cosa más vale entonces bien el mame con las ya, ya, ya, mamaste, ya mamaste sí sí bueno eso, eso y, bueno, y otras cosas oye has comprado en algún juego en alguna otra plataforma estas navidades en alguna otra plataforma estas navidades Uf, tía deja que haga memoria porque es tan infinita mi colección de videojuegos Uh, he comprado algo, hostia, pues ahora me pillas aquí a como alguien que dice a contrapié, ¿eh? me has enviado el pase de la muerte y yo estaba pensando en follarme a Shakira. No, no, no, no le he dado, hostia, algo debo de haber comprado, pero pensando en el crío. Ah, el Lego, el Lego, perdón. ¿Cuál? El Lego Batman. El Batman, ah, es cojonudo. Sí. Y, y creo que ya está. Lo demás, pues bueno, ya sabes la cantidad de juegos que entran de, de Game Sahara. Sí. Entonces, cool. pa, pa, pa, ¿para qué pa, pa, pa pa me voy a comprar juegos? no mira, yo, me, llega, me llega el Dynasty Warriors 8 y digo, con eso tengo, bueno, para aburrir. No tengo ¿Sí? más que salir chinos yo. y chinos y chinos y matarlos y matarlos. Y cuando matas a 3.000, te caes del caballo, te mueres y tienes que volver a empezar a matar chinos. Ah, pero a los mismos 3.000, eh. <risa> Como, como la vida misma sí, sí no, es, no, una, claro. es una metáfora no, no dejan de venir es un juego, juego patrocinado por, por el gobierno chino sí sí sí, sí sí sí efectivamente me acabo de acordar es que claro no lo tenía como juego me compré el rocksmith aprovechando oh, oh. que estaba ahí oh. a veintipico euros mm, oh. el encontró? 2014 o el 2013 No, no, el 2013. El primero, vale. ¿Y qué tal? Pues se acababa a 90 euros. Bueno, dices, uf. luego hablaremos de ellos, luego hablaremos de ellos. Ahora simplemente las compras que hemos ido realizando y luego ya pasaremos a los que a los que ya hemos jugado. Pues, pues nada, Steam, Steam no. Steam. PC no, PC, PC, PC no. ya no. Oye, no. pues con Gabe nosotros no está haciendo el agosto, ¿eh? Porque, madre mía. Rojo, tú te has comprado algo, dímelo. Sí, sí, yo me compro cosillas, pero todo, pero todos baratas porque mi ordenador no da para juegos estos potentes. Sí. De hecho, ya tengo muchos juegos potentes que no que no funcionan así que eso es muy triste y esa pasado de que juegos eso, eso lo he descubierto yo estas navidades que mi pc ya no es potente pero <ríe> me, me compré unos cuantos juegos con mucha alegría y cuando los fui a poner ay amigo que tienes que desactivar el anti aliasing y las sombras y ponerlo 800 <ríe> por 600 nada, nada. Ay, eso, eso es un día muy, triste eso, es un día muy triste eso es un día muy triste pero bueno qué le vamos a hacer bueno cuenta cuenta con qué te has hecho a ver. Pues me pillé el DLC del Walking Dead, el 400 Dice que todavía no he probado, por supuesto Ah, ese, perdona, ese DLC es gratuito si tenías eh, eh, la primera temporada Anda. Vaya, y, pues no, por ejemplo, le he hecho una donación aquí a Y me gustaría añadir que es eh, mejor que toda la temporada junta Vaya. Vaya Sí, y lo digo yo que no me gusta sí, un pelo no gustó por nada. donde iban los tiros 400 días está muy bien Vale. O sea, hay nuevas mecánicas, es, es lo que se ha convertido en la temporada 2 al fin y al cabo que deja de ser una aventura gráfica y se convierte en una narración interactiva a la sí. Dragon Slayer, etcétera, sí. lo, lo que pasa que queda bien porque está bien escrito es interesante, es muy realista, eh, yo lo veo mejor que que el desastre que hicieron antes, sí. como por dónde están yendo ahora. Perdona la red que te interrumpo. No, bueno, me alegra porque es bueno saber que he hecho una, una buena compra que algún día jugaré o bueno o quizás no, no sé. No has hecho una buena compra, ¿eh? has hecho una buena compra. Sí, sí. Haz como yo, juega una hora y pruébalo. ¿Y igual te lo acabas en una hora o qué o no? Claro. Sí, no, más, ¿eh? no fácil. Dura hora y media, poco más, ¿eh? Porque son cuatro o cinco personajes cada uno con una historia diferente y todo muy turbio sabes muy negro que es lo que me gusta a mí la, lo negro la lo negrura oscuro. la negrura yo estoy, ah. yo estoy enganchadísimo ahora a la serie ¿eh? que no la había visto nunca y estoy enganchadísimo a la serie de Walking Dead estoy en la tercera temporada y estoy con el hojaldré picueto todas las noches Claro, es que han pegado un subidón increíble. La tercera, la tercera por lo menos es estupenda. La, se wow. la segunda, la de la granja, fue un poco, bah. pero la tercera está siendo tremenda, tremenda, absolutamente tremenda. Me y menudo personaje, el gobernador, eh. Tremendo, tremendo. Impresionante, sí señor, gran serie. Me está gustando mucho. Bueno, eh... vale. entonces sigo, sigo. sigue. También me pide el Caster Classes, ah. que es un juego que probé en la Xbox en la demo. Y como la Xbox me peto, bueno, pues me lo he comprado para PC ahora. Uh -huh. Espero poder jugar en cooperativa con vosotros alguna vez. Uh, Hombre, sí. pues, no, no, pues lo sí, ojalá, tío. dicho, pues, intentaremos. Porque ah, pues, tiene, tiene buena pinta, lo he probado un poquitín y tiene buena pinta. Uh -huh. A ver qué más que... Es? Yo también entonces yo soy yo los que tengo que mirar el, mi historial para poder ver qué <risa> <risa> he comprado. Yo he comprado mucho, sí, lo que pasa es que sí, yo lo olvido. Ah, sí, me, me pillé el Steam Marines. ¿El cual, perdón? Un, Steam Marines o Marines ah, de, hombre de, de, en los va, tiburones vamos, con patas, no, ¡Hostia! ¿no? ¿Cómo? No es el de los tiburones con patas, Interstellar no, Marines. No no ah, no, ese es, es Interstellar Marines. Esto es Steam de Steam de del vapor de toda la vida. Ah Steam Marines, ah vale vale. Sí, es un juego eh, de estos pequeñito indie de, de manejar eh, una escuadra de Marines como si fuera el Space Hulk. Sí pero eh, en modo de estos que es roguelike, de estos que cuando te matan, pues no o sea, no puedes salvar la partida, te matan y se acabó, Ajá. y tienes que volver bueno, a empezar de cero. He estado dando un poquito, y me ha parecido, bueno, la necesito que empecé en modo fácil para cogerle, porque era la primera partida que, empecé, que jugaba, y me ha parecido sí. excesivamente fácil, porque me llegó a la quinto va por niveles, de, estás esperando una nave va por niveles y me llegó ya ya quinto nivel y podías ir bajando lo que ya lo he dejado porque la partida la jugó en Santander. Sí, Pro pero en el bueno, ha sido demasiado sencillo y muy poco aleatorio porque los malos tienen muy pocos turnos de acción y entonces siempre te un poco de... Pensando un poco tu turno es muy difícil que siempre te, te, te rocen, siquiera. Uh -huh. Pero bueno, tiene buena pinta, quizás mejore. Vale. Y, no ¿Y qué más? O sea, Tú dale, sigue. ¿Y qué más he dado? sí Algo más me ha pillado, seguro. Porque es que ha sido, ha sido un poco triste estas rebajas es que me he pillado los juegos pensando en llegar a los 10 euros para poder conseguir un cromo extra. <risa> yo hice el cromo ese. ¡Qué grande! No sé para qué coño sirve, pero hice el cromo, sí. No, no recuerdo yo, qué más Es que lo que se acaso ya va. Yo sé que algo más me he comprado, seguro, pero no recuerdo qué más. Ah, sí, perdón, el guacamole que ese no lo he probado. Como todo el mundo lo ponía de puta madre, pues... Tiene buen comienzo. El Guacamelee, un especie de juego de, de, de acción en 2D, un poco como, supongo que sea un poco como el Caster Crashes, pero sin profundidad, por lo que he visto. Sin profundidad de, de escenario, pero que no puedes ir para arriba y para abajo como en FNAF. Mm. Y, bueno, ya veremos cuando el juego pruebe, que digo que... Que esto comprar Steam pues es comprar para jugar, quién sabe, quién sabe cuándo. Sí, exacto. Nunca. <risa> <risa> Hasta las próximas. ¿Sabes cuándo lo jugarás? Cuando salgan las próximas rebajas de Steam y te lo vayas a comprar. Y digas, ya lo tienes. Y dices, ¡coño! no voy a jugar. No, no, no, vas a comprar. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, Se lo ha acabado, cabrón. Luego hablaremos de, del Space Jam también, sí. Merece que, una, que hablemos un ratito de él. Vale, sí, cuenta más. No, no, creo que con eso yo creo que ya con los 10 dije, hasta, hasta luego, Lucas. ¿Te sagraz? Bueno, eso no cuenta, ¿no? No, no cuenta porque se me lo regalaron. Mm. Qué pájaro. Ay, qué pájaro. ¿Cómo sacas allí? ¿Cómo sacas los cuartos? Pero a an epic, an epic lo estás probando estás probando no, no, el no. multijugador, ¿no? Sí, yo, yo ya había jugado un... Bueno, pues que eso vendrá en la, la sección de juegos Exacto, de Storm 1. Eso es eso es, eso es, eso es que no son lo mismo, recordemos, porque lo que se compra en Steam no se juega prácticamente nunca. <ríe> ¿Alguna, ¿Alguno más, Rojo? No, no, creo que, creo que eso ya es todo. Bueno, pues yo, yo os cuento, porque yo, yo sí que yo he arrasado las labiales, no sé, Yo, cuando empezaron las, las ofertas, dije, si ya los tengo todos. Sí. Si no me voy a poder comprar ninguno. Hostia, por los cojones, macho. Una, una cosa tremenda. Me pillé el antichamber. ¿Vale? Antichamber es un FPS surrealista. Es un, para que os hagáis una idea, es una especie de mezcla entre Portal de Stanley Parable, mmm, va un poco por allí, ¿no? Es decir, eh, Tienes que ir avanzando, descubriendo, pasando a la siguiente habitación, pero las reglas bajo las que están sujetas cómo se mueve el juego van cambiando. Luego, luego lo comentamos si queréis no, A mí me está sonando a un mal día en la oficina de cualquier trabajador español ¿eh? Pues prácticamente o sea, realmente es tan surrealista que podría estar ambientado en España sí. o sea, no, no, no. Y, y, y con mensajes de autoayuda Sí, sí, sí, exacto Es, es, es, es, un, es un juego muy curioso Luego, el Assassin's Creed script Black Flag, el 4 que es el que me descubrió que efectivamente mi tarjeta y mi ordenador se habían quedado obsoletos cuando lo puse a tope y aquello parecían las postales que me enviaba mi hermana cuando se iba de vacaciones ¿Eh? una nah, pero eso, no eso digo que lo, lo han jodido a puesta eso tendrá un modelo y lo arreglará pues no lo sé pero hombre yo mi tarjeta es una 570 ya está un poco vetusta eh ya no es de lo último ya tiene dos añitos largos y está un poco para renovar pero vaya hasta ahora lo jugaba todo a tope prácticamente hay, hay alguna forma de saber de qué año es tu ordenador pues no tengo ni puta idea cuándo es mío no. Yo tiene ya sé que tiene bastantes años pero no sé si hay un modo con un, un comando que diga pues no, así al día la, la factura Eso hace tiempo que no lo tengo Ese es el certificado de nacimiento ¿Eh? la Si es que lo pagaste ¿qué La ¿Qué garantía. De serie? Ah, no. el de a mí serie. me lo regalaron como todo El número de serie te vas a la web del fabricante Hombre es que... Claro, hombre, si sí es que hay que decirlo todo Bueno, el, el Brothers A Tale of Two Sons, también lo he pillado ya hemos, Luego lo comentaremos Porque es de los que estoy jugando Um, qué más, qué más, qué más, qué más, que más, que más, más, a ver, porque sí, un montón de cosas que no voy a jugar nunca, pero están por aquí, um, pillé en estas ofertas de Steam, vamos, vamos, vamos, Dunstarp ya lo tenía, uh -huh. el Fez, el Fez, y lo jugué, luego lo comentaré, luego comentaremos algunas cosillas sobre el Fez, ¿eh? Sí, yo, yo también tengo que, algo que decir Yo también tengo algo que decir, sí, este le tengo yo ganas, hombre ¡Hijo de puta! Elfes. Bueno, el, el guacamele Que no lo he empezado, no puedo comentar nada de él Me lo cogí porque todo el mundo, ¡hostia, cógetelo! Que está a 3 euros, y yo, ¿pero qué es? ¡Pero cógetelo! Que está a 3 euros, y yo, pero ¿qué es? ¡Que te lo cojas! Que está a 3 euros, digo bueno, pues lo cojo No sé ni qué es, creo que es un Metroidviana, Pero no tengo No tengo muy claro, no, no, no sé no no yeah. El Hard Reset que también lo pillé en estas ofertas que luego por un ridículo euro y medio algo así, el He-Man App que ya lo había en su día lo tenía para para lo diré, para consola me lo compré en físico, bueno, pues ahora me lo he comprado en porque perdí el físico no lo encontraba y estaba a dos euros y medio digo, me cuesta menos comprármelo que levantarme de la mesa y buscar la caja durante una hora que es lo que vale mi tiempo digo, ya está, a tres euros me lo, me lo pillo para tenerlo en la biblioteca aquí. el que más, qué más, qué más? Uh, el Kerbal Space Program creo que es una maravilla pero no, no he podido probarlo todavía he estado dándole a otras cosas um, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Este, este. el Outlast que no lo he probado el Papers Please no lo he probado todos bastante baratos además de precio porque iban saliendo las ofertas estas y, y estaban, estaban muy bien de precio la verdad El Risk of Rain, que no sé qué es. ¿Estáis ahí? Pues, sí, sí. Sabéis sí, sí. Sí, que sí. Sí, sí. estamos en con lo que he visto es una especie de terraria o algo así. ¿Eh? Ese pro que he visto creo que es una especie de terraria raro o algo así. No, pero no sé cuándo lo he comprado. Este no tengo ni puta idea. Yo creo que ni siquiera lo he comprado. Yo no estoy dando vídeo regalar Gabe ni por la noche. No, en <risa> en mi no sé por qué. Ah, ya sé quién fue. Igual fuiste, Ay, igual fuiste tú o fue Fuxia fue Fuxia fue Fuxia ah es verdad el otro jugar, día claro es verdad para, para jugarlo en cooperativo para jugarlo un día cooperativo, es verdad bueno la demo space Steam, es que esa me la bajé porque solo he tenido cojones con la demo tengo para los próximos 3 o 4 años ahora hablaremos de ese juego El de Stanley Parable, la versión nueva, la antigua en su día ya la habíamos comentado en Game Sahara. Es muy curioso lo que ha pasado con The Stanley Parable. No es por ir de, de, de pre precursor de nada, pero en su día le, nosotros hablamos bastante de Stanley Parable, tanto en Twitter como en la web. No le hizo casi. Mm -hmm. Y ahora la nueva versión, que prácticamente no digamos que es lo mismo, porque no es lo mismo ni de coña. Esto es un, el concepto del original ampliado mil veces. Y con mucha gracia, porque qué gracia tienes, un juego que... es Eso, eso, eso te iba a decir que bien ampliado, Bien además. ampliado y con mucha gracia y con un apartado gráfico estupendo y con todo, todo. Han tirado la casa por la ventana. Claro, ahora es de pago. El anterior era gratuito. Pero si alguien quiere hacerse con el anterior, el anterior está para descargar, es gratuito, lo puedes coordinar con Steam para que te funcione bajo Steam y es estupendo. Y se puede usar... Si alguien no quiere gastarse los seis o 7 euros que valía. Y yo creo que ya. No hay mucho más. Deathpool. El Deadpool. El Deadpool, sí. Me cogí el Deadpool. Yo estoy haciendo de secretaria hoy. Sí, me cogí el Deadpool. El no, apuntador. No, no, no, vi un par de, de vídeos que me hicieron mucha gracia y dije, bueno, tiene pinta de ser un tordo magnífico, pero. pero porque tiene pinta de que jugablemente es muy, muy. muy flojo pero por lo menos tiene pinta de que me voy a reír cuando lo, cuando lo pruebe por lo menos un rato que es algo que se agradece y ya está y esas son las compras si queréis empezamos a, a hablar de, de cómo va de cómo va la, la cosa de a qué juegos estamos jugando si queréis pasamos ya mm. este apartado lo hacemos en el mismo orden que habíamos empezado bueno venga habíamos empezado con fucsia si no me equivoco ah. pues mira Aquí vamos estamos. a ver Aquí estamos jugando. Vamos a empezar con Seven Days to Die. Seven Days to Die es un, un juego que está en versión alfa todavía, una alfa beta de estas que no que, que están en como los juegos cine. como los juegos de Battlefield, vamos. Sí. Como el, como el Battlefield. Efectivamente. Sí. Y es una especie de, de Minecraft eh, mezclado con zombies, han hecho ahí una una ensalada un poco rara que parece funcionar eh, cuando has jugado 300 horas y has conseguido hacer un refugio anti-zombies sí. y, y bueno y has conseguido juntar a tres o cuatro locos contigo uh -huh. y jugarlo. ¿Sí? pero que está esto muy verde. O sea, es salir al mapa, que por cierto se genera como tiene que ser proceduralmente. Muy bien, muy bien. Dios manda. Por supuesto. Cada partida diferente, todos los mapeados diferentes, todo, todos los arbolitos y montañas en diferentes lados, pero como te salga un perro... <risa> <risa> las lo has cagado. El, el, el perro del gitano. El perro de gitano. Es un perro que te aparece... O sea, los perros en este juego te aparecen y aparecen girando sobre sí mismos eh, a, a gran velocidad. Entonces tú vas ahí con tu... Te recuerda, pues recuerda pillado, a Mariano Rajoy. Dime, sí. Pues lo, lo primero que has pillado. Sí. Un palo, un... pues un utensilio que te sirve de arma intentas matar el perro y es que no hay manera sí o sea te subes a los sitios el perro te sigue eh, subes por la lava eh, por la montaña escalas la montaña el perro te sigue te, te sigue te sigue girando o sea es una cosa un poco alocada qué bien pero bueno. yo creo yo creo que cuando consiga hacer una beta dentro de año y medio pues yo creo que lo recom será recomendable eh, pues en el podcast que, Habla, que hablas que... de Battlefield <risa> cuando, cuando consiga ser una beta dentro de un año y medio Va fiel, avísame porque es que Cuando es ese juego en condiciones Madre mía pues ese, ese juego con la con la tarjeta tuya ¿Qué tal va? Hay que bajarle un poco El, el brillo <risa> Ese juego va mal con Mi tarjeta y con prácticamente todas las tarjetas Que hay en el mercado ¡Qué barbaridad! No, eh, requiere bastante la verdad. No, pero el problema de Battlefield no es un problema gráfico. Es decir, yo le puedo desactivar todo y jugar como si fuera el Battlefield 2 eso me, a mí me da igual. El problema de Battlefield es mucho más grave, es un problema de que es una alfa y, y está por terminar por todos los lados, se cuelga cada dos por tres. Llevan 17 parches, 17 parches y el juego lleva dos meses en la calle 17 parches. Uno de ellos tiene un giga el otro tiene 900 megas y luego son parches pequeños para el, la conexión con servidores y tal Y un DLC. Y un DLC. Y, es, chiste, y, es, y el DLC estropeó lo que habían parcheado hasta el momento. O sea, es que está siendo todo un desastre absoluto dentro de lo del mundo del Battlefield. Y la gente está cabreadísima. Están todos como monos en, en los foros. Peña intentando ponerse de acuerdo para denunciar a Electronic Arts. Electronic Arts tiene en la mesa una, una denuncia de, sí. de una firma de abogados que está estudiándoles. Porque entró hace poco en, en la ley norteamericana... Eh, las las, eh, las compañías de videojuegos no pueden mentir sobre el desarrollo del estado de los videojuegos. Cosa que antes, ¿os acordáis que te decían, no, que sale el mes que viene? Y tardaban cuatro años. El caso de sí. Duke Nukem Forever, por ejemplo. <risa> ¿Vale? Pues eso ahora no se puede hacer, porque las compañías, sobre todo las distribuidoras, cotizan en bolsa. Y claro, una mentira en el estado de un producto puede ser... Eh, malversación bursátil, es decir, puedes estar dando falsas expectativas, que se llama, al mercado y puedes hacer variar las cotizaciones bueno, pues es lo que ha pasado con el caso de Battlefield el, la firma de abogados ha encontrado evidencias suficientes como para demandar a Electronic Arts por haber mentido sobre el estado en el que estaba Battlefield y haberlo sacado en, en un estado lamentable la propia Electronic Arts ha reconocido que el estado del juego es lamentable porque ha paralizado todos los DLCs Imag imaginaros cómo estará el juego Para que me gustará ver, ver, ver, ver el juicio donde el presenten las pruebas y empiezan a sacar los vídeos de YouTube. Si hubiera justicia, divino, si, se si actú, justicia divina, pues después, se, veía venir, se veía venir. Después de lo que me han hecho sufrir, si hubiera justicia divina, me, a mí me nacionalizaban norteamericano y me llamaban a declarar. <risa> se iban, a, se iban a cagar, ni Perry Mason, se iban a cagar ahí Matar a un señor. La exposición de los hechos que iba a hacer iba allí madre, mía. madre mía. Pero a ver, si, si Randy Pitchford y Gearbox han salido indemnes con es lo del la Alien es, Colonial es, Marine, la ley, la ley... ¿qué va a pasar con lo del Battlefield? Claro, pero la ley entró en octubre. Es que el Randy Pitchfork se ha librado por... Pero bueno. La ley entró en octubre. O sea, es de, de ya. Entonces, claro, justo a las dos semanas o tres salió Battlefield, tocotó. To. A ver, que no irá a mayores, porque no pasará nada, porque al final de aquí todo el mundo rasca la espalda del de al lado, pero que pero es una vergüenza como lo han sacado, vaya, está en un estado lamentable. Además además Electronic Arts ya tenía este año un lanzamiento apoteósico llamado SimCity. Efectivamente. Oh. Sí. Que aquello, el el SimCity también fue, fue de traca Tracamaraca, aquello. La y con, la, con las ganas que les, que le teníamos unos cuantos además, ¿eh? Esos árboles con ese juego, joder. <risa> Tremendo, pero bueno, así están haciendo las cosas. Bueno, por eso tienen el, el título este que le dieron de, bueno, no título, sino que lo votaron en, a saber en qué votación sería, que tampoco sé ni cómo se hizo la votación ni quién votó, pero como la peor compañía de Estados Unidos, ¿no? Salir, salir, de, where, de, de, where, de, y mira que hay compañías de armas en Estados Unidos y mirad que horrorosas y, y, y horribles en Estados Unidos y, van y, y ¿no? compañías médicas sí, y la asociación de... de, la de, la de trífrica. Trífrica. sí, sí, tremendo o sea, primero Néstor y luego Monsanto y luego Espectra <ríe> bueno, Fugia, que al final te da yo la chapa con el... dices que dentro de un año más o menos el juego sí. de, seven, days to, seven Days to Die ¿no? Se, Seven Days to Die Probablemente será un juego a tener en cuenta, pero ahora en versión alfa, está fatal. Tampoco. Vale. No es el caso de DayZ. DayZ es un juego es un la versión standalone. Bueno los que los que hayan probado el, el mod ya lo, es un juego que ya lo conocen. O sea es un juego que que tuvo en su momento un boom. Uh -huh. eh, el desarrollo del mod eh, se estancó. No la desarrolladora pensó que, que, que ya valía, que el mod se quedaba como estaba Y entonces pensó en hacer una versión pues bueno pues hacerse rica uh -huh. hacerse rico, ¿no? con el con el con el con el juego pero en versión Pues sin necesitar ese juego extraño llamado Armed assault, ¿no? Sí. que, eh, que, <risa> que, que <risa> hacía <risa> falta Dios. para tener el, el, el, el, el, el, el, el exacto Y este juego Yo no sé cómo no me avisasteis que era tan bueno los <risa> que habíais jugado <risa> yo, yo creo que, sí que lo he comentado contigo en alguna, eh, alguna vez que hemos quedado a comer Sí que hemos hablado de él, ¿no? Y yo te he dicho que, que merecía mucho la pena O sea, el, la, mi media de juego eh, En Steam por cada juego es una hora Pues es que pues en este está, juego llevo es lo tuyo, es lo tuyo Claro, trepitos y flotas Este juego llevo ya tres horas bueno. bueno, esto es un juegazo Es el triple de bueno que los demás O sea, eh, eh, se le ven se le ven un montón de bugs Porque vamos a ver, un juego de zombies Y, y los zombies atraviesan paredes O sea, zombies fantasmas, que hijos de puta Sí, sí, o y, sea te, Es te, destruible lo, lo que Típico zombie fantasma es, que te arruina la velada <ríe> Sí, sí, te metes en una casa Y crees que estás ya a salvo sí. Y de pronto ves ese, ese zombie Atravesando sí. la puerta Sí Porque además son unos, unos zombies Eh... Con, con sus formas o sea, no atraviesan paredes no no atraviesan puertas ah, ah ah bueno bien si entran por lo menos entran siempre por la puerta la puerta como caballeros o unos sí, zombies, pero por fuera las, otra vez sí. en estado en estado zombie pero por la puerta sí, sí, sí. así y... empezaron las caras de Belmer <risa> y ya ves acaban, hoy en ya día en el váter <risa> buenos días venía la... hablarle del niño Jesús <risa> Y a <robarle> el <risa> Ese fue el primer zombie, ¿no? Jesucristo. <risa> y la verdad es que en dos o tres partidas ya me han pasado eh, más cosas que en muchos triples A durante mucho tiempo. ¿eh? Es un juego emocionante. Es un juego emocionante. Emocionante, sí, sí, sí. O sea, es ir de pronto paseando no vas paseando buscando comida eh, comiendo eh, fruta podrida lo típico no en, una, en un apocalipsis zombie ya me entendéis no lo que, lo que típico en un apocalipsis eh. y en el día de la esquina de mi casa que también tiene la, la mitad de la fruta podrida marca eh. España marca España no marca España o sea, los plátanos podridos eh. no he visto un plato, no, no he visto todavía un plátano en condiciones ah, el mundo zombie es así las naranjas todas podridas eh. Las manzanas podridas, todo podrido. O sea, todo lo que comes ahí está podrido. Eh, pero... Y, y, y, parte... y no, y no te da pirrilera? No. ¿Pues también está como... en España o qué? <risa> no sé, los carteles, podrido. Los, car... los carteles los veo al revés. O sea, es una cosa un poco no. surrealista. Pero voy a contar una anécdota que me pasó el otro día que... Mm que habla bastante de cómo es el juego y cómo es la condición humana, <risa> y va yo paseando, pues, silbando, ya sabéis, sabes, ¿no? eh, por ahí por el campo, pues, ¿qué vas a hacer? Entonces ves, ves a lo lejos una, un pequeño pueblo, uh -huh. pues, lo que, eh, este, este juego pues es bosque, pueblecillo, pueblecillo, gran ciudad, en la gran ciudad no os metáis porque está la gente con armas, uh -huh. y la gente de bien pues sale ahí prácticamente en bragas, con con un palo, o sea, sin sin armas, sin armas con una linterna, como mucho. O sea, España. Entonces, llevas media hora paseando, sin encontrarte a nadie, y de pronto a lo lejos, ves a, a dos tipos, a dos jugadores, que este es un multijugador, para quien no lo sepa, es un mapa muy grande, pero son servidores que pueden entrar hasta 40 jugadores, ¿vale?, Pues, eh, por arte de Birly Birloke me encuentro a dos jugadores y voy hacia ellos y, y este juego, tú cuando pulsas el, el F1, pues los saludas. Hola, soy amigable, I'm friendly. Vale, levantas la mano, ellos te miran y dice, levanta la mano, Vale. Somos amigos, vale, somos amigos Durante un tiempo los voy siguiendo, ellos me siguen Total que me adelanto, me meto en un hangar Me subo por un hangar, por unas escaleras Y me encuentro una mochila Uy. En el juego la mochila es bastante importante Porque te deja meter más mierda Más plátanos podridos, más manzanas podridas Donde esté una mochila para tus plátanos podridos Que se quite todo lo demás bueno pues, pues aparece ahí aparece ahí la mochila y aparece también una máscara de payday 2 una de las máscaras del, del juego de este de asaltar bancos que también hablaremos un poco un poco más tarde sí. entonces el bueno, yo me pongo la mochila y veo que la mochila pues me, me llena 12, 12 slots para meter eh, basura sí. ¿no? o sea, basura cosas todo sí sí sí Bastante importante. Entonces, el, estoy ahí en el hangar y salgo, sigo paseando y vuelvo a ver a, a los dos personajes, a las dos personas que había visto hace un rato. Entonces, que llego ahí y, y me quito la máscara, les hago así el símbolo de saludar y ¿qué os creéis que hace? Pegarte un tiro y quitarte la mochila. Uno saca una una llave inglesa y el otro una pala. <risas> <risas> ¿Para pa acabar tu tumba? ¿Con qué? yo me quedo con la mano arriba como diciendo, hostia, pues que, que, que les ayude para acabar o algo. <risa> y que hacen los tíos que echan a correr hacia mí y me me empiezan a rear, pero vamos, con una hazaña. ¡Dame la puta mochila! La mochila, la mochila. Oye, mochila. ¿no sería que te topaste con Pocholo? Pero <risa> uno era Pocholo y no. Otro... <risa> que querías su mochila a toda costa. Madre la bochila, la, la, la, la, la, la. Bueno, pues hecho a correr, hecho a correr, pero desaforadamente, o sea, entre las casas por ahí, me tiro en el suelo y durante 10 minutos me quedo en el suelo inmóvil, totalmente inmóvil, como, como si estuviera muerto, oigo sus pasos corriendo, tal, bueno, yo creo que es el eh, el momento más emocionante de los últimos años jugando. Hombre. Ese rato que estoy ahí tumbado la gente esa esa mala gente buscando en mi mochila que yo, yo había tirado y cuando dejé de escucharlos pues llego, me levanto eh, y digo, pues nada, voy a pasear ¿y qué me encuentro? Un zombi ah, qué, bueno, qué bien, qué bueno eh, salgo de Guatemala a Guatemala uh -huh. un zombi, hecho a correr el zombi y en esto que claro, después de el, el palazo eh, el golpe con la con la llave, eh, con la llave inglesa empiezo a sangrar empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, se empieza a poner todo blanco y negro, yo corriendo, corriendo, corriendo, viene el zombi, zombi, zombi, ahí yo empiezo a correr y veo una casa a lo lejos, voy a hacer la casa, voy a hacer la casa y ya prácticamente he muerto, abro una puerta, unas vendas. ¡Coño! ¿eh? ¡Oh, sorpresa! Dios mío, era lo que necesitaba. Cojo las vendas, me curo se cura, bueno la pantalla todavía se queda en blanco y negro vale, pero el el personaje se cura, o sea lo, eh, se cura en el último instante por gracias a las a las vendas que encontré en aquella en aquella casa después de toda esta emoción digo uff ya está fenomenal ha sido una partida estupenda apago la partida eh, salgo miro a, miro a las miro a las ventanas qué bonito ha sido tal tal tal bueno, pues, todo el día, al día siguiente todo el día pensando en el juego qué bonito ha sido cómo corrían serían ingleses serían unos gitanos que querían mochila bueno, a casa con suelo, el... las zapatillas arranco el ordenador bueno no lo arranco que estaba encendido Arranco el juego y arranco la partida y entro en un servidor que era de noche. Yo con mi mochila, tal, tal, tal, empiezo a andar un poco y hace... ¡Ah! Me caigo y se muere. <risa> <risa> <risa> <risa> Me quedé con una casa. ¿No después de ah, o sea, dónde? Resumiendo para el que nos está escuchando en estos momentos. Toda esa aventura del día anterior no sirvió de nada porque el personaje muere y desaparece <risa> todo lo que tenías en el inventario desaparece que... pero la mochila queda la mochila queda ahí la mochila no pues yo arranqué una partida bueno no, mochila... tú no tú la mochila no pero creo que quedará necesito es que, que la, de... la mochila sí, que tú te habías encontrado era la de otro que había muerto allí claro <risa> pero qué putada porque era de noche y no tenía ni idea porque hay, en este juego no hay ni mapa o sea hay mapa pero, pero que hay no, tú tienes tú ¿No te cuestionó cavado o qué? No lo sé, era un río o algo así, vi un puente, una sombra y, y, y, y nada, y lo siguiente ya era eh, San Pedro. Bueno, la, la verdad es que jugar a DZ es, muy, es, es como vivir un capítulo de Walking Dead, o sea, es que es muy parecido, es... Sí, sí, sí. Es, es, el verdadero peligro son los zombies de aquellas maneras, porque cuando ya tienes una equipación un poco que te permite vivir y desde lejos ven que tienes equipación, el verdadero enemigo son los otros jugadores, que te hacen unas putadas del 16, o sea, lo de está a la orden del día, que llegues a un pueblo y encuentres una hoguera y, en, y al lado de la hoguera veas objetos y te acerques y hay un francotirador apuntándote para pegarte un tiro en la cabeza y robarte lo que tengas que son te hacen de todo y te hacen vamos es, es un juego impresionante la verdad las partidas pues eso sí. son partidas que puedes aguantar una dos horas eh, pero ha mejorado sí. mucho el estado desde, desde la beta la verdad está bastante mejor sí el, lo que lo que pasa es que todavía no eh, te encuentras muy pocos objetos o sea en en la en el mod Creo que era bastante rápido o sencillo encontrar algún arma o si ibas al... No, no al tanto, ordenador. ¿eh? No tanto. A mí, vamos, yo las veces que jugué me costó bastante. Mm -hmm. no, no. Va, A la bueno, yo, yo... han puesto hasta menos. Eh, yo yo llevo tres horas jugadas y no he visto ni un arma. Bueno, sí, eh, la de unos tipos, porque <ríe> en otra partida... La, la llave inglesa de los chavales. La, la, la llave inglesa que me golpeó y la pala. Porque hubo, hubo un día que me encontré a un tío en una chimenea y lo saludo. ¡Hola, hola! Y el tío me saluda y creía que me saludaba a mí, pero saludaba a los amigos que me vinieron por la espalda. <ríe> y me pegaron un tiro y me quedé con la mano arriba. <ríe> ¡Hola! I'm friendly. I'm friendly. Pues yo no. Porque además, el, esto tiene un... Le das a un chico. Y es al jugador. Y tienen todas... todos Voz de voz, voz gangosa. No sé qué está pasando con los jugadores. Hello. El mundo zombie, el mundo zombie es así. La zombificación. <risa> deja, está cerca de esto. Pone gangosa la, la, y, y, y comer fruta podrida, ¿no? Claro, te, te atipla la voz, te deja la voz un poco atiplada. El plátano de toda la vida, te atipla la voz. Es, es, está bien que se hagan esos simuladores de futuro, ¿eh? Está bien. ¿Por qué Porque es lo que nos va a tocar a todos cuando nos jubilemos? ¡Uy, cuando nos jubilemos! Dice, yo... Niño, niños pegándonos con llaves inglesas y comiendo plátanos <risa> podridos. O sea, yo lo yo lo tengo súper asimilado. <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> Hay que entrenarse. Bueno, maravillosa toda esta historia que has contado. ¿Y a qué más, a qué más le has satizado? Ahora, ahora ya rápidamente Fallout 3, Fallout 3 por supuesto lo pete de mods, o sea lo puse hasta arriba de mods. ¿Y, ¿Y qué tal se ve eh. con mods? Porque Fallout los dos, tanto, o sea tanto el Tombol 3 como el New Vegas, bonitos no eran. No, no, no. Se, se pone bonito, pero se le ve todavía. Es un juego del 2010, me parece, ¿verdad? O sí. eh, no, o sí. seis, no, sí. o siete o. Bueno, lleva, tiene su tiempo y aunque le pongas muchos mods eh, se le ve el cartoncillo. No, y que el motor es feote, o sea, que es el, sí. el game brio este antes de adaptarlo para Skyrim, sí, sí. Es, es un poco feote. Y di que al fin y al cabo en el Fallout 3, eh, o sea, en el Fallout New Vegas, al ser desértico y tal, el tono amarillento, bueno, pues... Sí, tiene un pase. Te, te lo tragas, pero en el Fallout 3 en ruinas de ciudades en, en las ruinas de Washington el tono verde le vamos como le pega como a un monje dos pistolas ¿eh? sí sí sí sí, no, <risa> sí, que... sí sí sí sí sí lo poco lo se primero puede que hacer el, el, el primer mod que pongo es quitarle el filtro verdoso sí. ese filtro verdoso que, que envuelve todo el juego es lo primero que, que quitan que quitan los mods y la verdad es que queda bastante bien pero sí es lo que decía, lo que decía Spink que, él, que pues bueno que es, que es feote o sea es feote y, y bueno es porque es un buen juego y, y, y se aguanta y ahí estás ahí pero claro llegas a la ciudad y te matan y es que pff, sabes no sí sí sí sí, sí. Es, es, es feote es feote es feote, es feote. Los, lo tanto el Fallout 3 como el New Vegas lo que pasa es que son unos juegazos del copón a mí sobre sí. todo el New Vegas que me gusta muchísimo más Pero pero claro, es que son unos jugazos, lo que pasa es que gráficamente son Ultra Torpedos, o sea, ya era el último, ya habían estirado, a ver, es que sigue siendo el motor del morro, win, Joder. Sí, exactamente. Es que es el, hay, hay hay partes que se ven en 2D y todo. Que sí, que sí, sí, si es el gimbrio, que es que, y además dice, no, no, para Skyrim lo hemos hecho entero nuevo, que, pero ¿qué dices? Pero sí sigue siendo otra vez de la misma chapuza. Sí, sí, sí. hombre, a ver, sí él luce muy bonito porque hay un gran trabajo artístico detrás, porque hay muy buenas texturas cosa que los dos New Vegas no tienen no hay un trabajo de texturas medianamente digno detrás pero y se ven feotes, son juegos pero lo que pasa es que son tremendos de, de buenos entonces no, se les perdona todo eso bueno, siguiente Absolute, <ríe> que buque grande es ese juego joder El, el, primer, el primer nivel eh, que es lo, lo que lo que he podido jugar hasta ahora el tutorial como es un tutorial claro. bueno se le ve ahí un poco encajonado encasilladillo, sí. pero bueno es para enseñarte pero sí que se le se le ve maneras se le ve maneras al juego sí, ese juego está muy bien ese juego está muy bien sobre todo es un juego que luego te invita a, a matar bonito ¿eh? a hacer las cosas un poco a ver qué se te ocurre Bueno, y aparte de que, evidentemente, puedes coger la recortada y acabar con todos, pero te va invitando a que o a que pases completamente desapercibido, que es como yo hice el juego. Y es dificilísimo así, la verdad es que es muy difícil. Es un juego muy difícil. Bueno, después tenemos, pues por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Teleglitch. Ah, sí. Eh, Teleglitch, Teleglitch sí. Edition. Bueno, pues es un juego feísimo, o sea esto es, aquí en, en, en el mundo indie lo que ha pasado es que hay mucho programador y poco diseñador, sí. entonces es un juego con un aspecto realmente eh, ah, vale, vale. feote. feote. Y, y además es el diseño, el diseño eh, bueno se, sería un poco lo que es un, un Doom visto desde desde arriba, como una vista eh, desde una vista cenital, ¿no? Sí. Eh, Eh, lo que pasa es que es un, eh, es un juego que invita a hacer el loco, ahí sí. ir, ir un poco alocadamente y es todo lo contrario, es un juego de ir muy despacio, muy sigiloso, entrando en las habitaciones muy despacio y entonces es cuando el juego gana enteros y, y es cuando se disfruta de verdad. Tiene una pinta estupenda, eh o sea yo por lo que he visto, porque mmm, tiene una pinta de, de lucurón estupendo, vaya sí, sí, el, el juego está muy bien y el y además es de eh, si el eh, si el personaje muere tienes que volver a empezar, si no te pasas hasta el nivel quinto no te deja guardar la partida, uh -huh. o sea te hace sufrir un poquillo sí. y, y la verdad es que hace, hace, es de estos juegos que hace mucho con poco. O sea, ahí le falta a lo mejor un diseñador que diseñe un poquillo el aspecto porque son todo con cuadradillos. Yo creo que tiene mucho encanto ¿eh? el diseño. Yo creo que sí. tiene... Pese a ser eh, pixel art o como le, como le quieran sí. llamar, esto es una especie sí. de... Para que la gente se haga una idea, Teleglitch tiene un look muy... Pff, es que es... Gauntlet. ¿Eh? Gauntlet. Sí, aparte... Sí, a ver. se Recuerda al Gauntlet, ¿vale? Tiene algunas cosillas sí. o mecánicas que recuerdan al Gauntlet, pero es, es una mezcla de Gauntlet... Doom en perspectiva cenital, pero lo que dice lo que dice Fuxia, no, hay que ir con más cuidado porque mueres fácil. Sí, eh, exacto. Y es cuando se disfruta el, el juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Yendo despacio, porque si no la partida te dura te puede durar cinco minutos y sí, sí. quedarte con. Pero gráficamente es, es, a mí me parece bonito, me parece bueno de dentro de los eso de digital. pixel art está está curioso. Recuerda sí, un poco. Digital. A ver, artísticamente es que yo no sabría cómo definirlo. Es, es... Ah, pues recuerda un poco a, yo qué sé, <risa> o, o, o, o, un poco a, o, ¿cómo se llamaba a este que hacían, que se hacían campeonatos en lo Jare? ¿Fronts Synapse? Sí, ¿Fronts Synapse? Front sí. eh, eh, quiero decir, los, en, en cuanto a lo, los... Los membrillos de Antonio López. En cuanto, <risa> en, en, cuanto, en cuanto a lo simple, quiero decir, eh, Teleglitz sí. tiene incluso más encanto que Fronts Synapse, que es... Es muy muy simple. Yo, yo yo la verdad lo recomiendo porque además tiene que estar bastante barato ahora. Pues te lo digo. Hombre, no. Pues, está, pues te sorprendería. Está. A 13 eurillos, eh. Eur... Sí. 13 eurillos. Madre Bueno, Bueno, es, es, eso en el pasado. <risa> en el pasado lo, lo hubiera sí, En el pasado estaba a 13 eurillos. Sí, claro. No, ahora ahora está a 13 eurillos. Ahora. O, o sea, pero ahora es eh, pero ahora Reyes. Ahora. Ah, bueno, en el pasado, sí, claro. Pasado, a saber cómo está el Día de Reyes, a saber cómo está hoy. No podemos saber cómo está hoy, sabemos cómo está en el pasado, evidentemente. O si sea, pues, imaginamos. ¿Y qué más, qué más? ¿A qué más le has dado? Y quiero destacar como último juego, que no el último que he probado, Volgar de Vikings. ¡Hombre! Este juego, esto es un juegazo, pero de verdad todos aquellos que le gustaron, le, que recuerdan con, con cariño y con amor juegos como Rastan, ¿Sí? pues este juego es, es para ellos, o sea, es, es exactamente el, las mismas mecánicas, eh, la misma dificultad, muy difícil, es un juego muy difícil y que te obliga, eh, no, no puedes guardar la partida, o sea, eh, pues, o sea no puedes... Eh, como como era la máquina de arcade, o sea, no Si, sí, sí. no, no, mueres y mueres, acabo. punto, se acabó. Exactamente, mueres y como cierres el juego, la próxima vez vas a empezar desde el primer nivel. Y y la verdad es que es un juego que al que le he echado bastantes partiditas rápidas, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, uff, qué dolor. ¡Ay, otra vez esta planta! <risa> es un rollito Ghost and Goblins, ¿no? Un poco, un poco de Sí, sí, Cosaan Goblins, Rastan, o sea, es sí. que es The el Wonderboy. Sí. Eh, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Si os gustaron aquellos juegos, no puedo más que recomendar este muy fuerte. Oye, vale, vale, estupendo. La verdad es que tiene una pinta estupenda, ¿eh? No lo he probado, pero tiene una pinta Estoy viendo ahora mismo un vídeo y tiene una pinta. Pues eso, arcade tradicional. De hecho, en la descripción del juego lo pone, ¿no? Dice, "¿Te acuerdas de cuando los juegos eran difíciles?" Y dice Sí, sí, yo lo definía un poco una mezcla entre Rastan y Dark Souls, porque tiene algún momento ahí que dices, me cago tiraría el teclado. <risa> sí, sí. Con Dark Souls era, tiraría tiraría el mando, pero este, como lo estoy jugando con el PC, sí. me da pena tirar el teclado por la ventana, sí, sí, como sí. ocurrió con el mando. <risa> pero... Y ya, y ya vale, ya. Ya vale, Siguiente. Siguiente. ¿Quién es el siguiente? ¿A quién le tocaba después? ¿A, a, a Yalo o a, o a Verde? Ya no me acuerdo del orden. O a Rojo, ya no me acuerdo de en qué orden estábamos. Hablen, hablen. Verde, ¿estás? Estoy, estoy. ¿A qué, a qué le estás dando tú? Cuéntanos. A tope con gran Tefoto Auto V. Hombre, ¿y qué tal? Oh. Espera, ¿es que estoy dejando el tiempo para que la gente haga el chiste. <risa> ya. <risa> han, han perdido su oportunidad en esta casa somos serios. No, pues no, digo algún oyente que está ahí dice hacer chiste. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien, muy bien. Es vamos, no sé. Un juegazo ver, tremendísimo. Es el es el mejor GTA de lejos, eh. Sí, sí. Es... Ya digo, me coge un poco el personaje de, de Franklin que Claro, es que Trevor y Michael están Está a un nivel que, Está tremendo. Está tremendo. que por algún lado tenía que, que cojear un poco el asunto, sí. pero por lo demás, bueno, al final juego, juego inmenso, sí, sí. donde hay siempre 40.000 cosas por, por hacer y hace que siempre se repite cada vez que se habla de, de un GTA o que se habla de un sandbox, diciendo que puedes hacer muchas cosas, pero... Bueno, aquí realmente es cuando empiezas a intuir esa, esa interactividad, ese mundo realmente vivo que yo creo que siempre se ha querido llegar con, con un sandbox. De bueno, pues la gente va haciendo sus rutinas. Tienes, por ejemplo, hay, hay un logo que se ha currado todo un mapa de, de las líneas de autobuses que tienen su inicio y tienen su final y hacen su recorrido. Y bueno, tú ves cómo se va subiendo la gente y van pues, a sus sitios de trabajo o a hacer lo que tengan que hacer. Es tremendo. Eh. Hecho, hombre, la atención tí al tí detalle tí de, tí tí tí tí tí. de ese juego o sea, es acojonante. O sea, ¿Es una tontería? Pues es una tontería. También hay gente que se queja, es que no puedo entrar en todas las tiendas, o es sea, que no puedo entrar en todos lados. Bueno, a ver. O sea, no, tampoco no... ¿sabes? No miremos el dedo. Exacto. Estamos, o sea, lo que se ha conseguido, y recordemos que eso está corriendo, yo lo estoy jugando en una Xbox 360... Y estoy tirando de de un disco duro externo de de portátil, que va a 5.400 revoluciones, que no es nada del otro mundo, y ahí he metido la instalación de los 8 gigas que pedía. Sí, y el sí. juego va finísimo, pero finísimo, ¿eh? Sí, sí. y eso para que, lo que decíamos, Para lo oh, que se cuidado, ve. Cuidado, No, no, no, pero vamos, tremendísimo, Tremendo. pero tremendísimo. O sea, que ca carreras de coches nocturnas con 25.000 reflejos, que si ahora empieza a llover dices, bueno, que en algún momento habrá ido a 20 frames, probablemente. Sí, yo y a 15, y a 15 también. Pero sí. como yo estaba pendiente de los diálogos. Sí, eso también es verdad. Y lo que no entendía, porque era slang o y temas de, de este tipo, y tenía que leer los subtítulos, pues que me daba igual los frames. Y además que es un juego en el que, bueno, a, a mí atropellar viandantes o destrozar farolas o chocarme con otros coches, como tampoco me va a penalizar. Entonces, no... Quiero decir, sea, no sé si me entendéis, no es que quisiera pasar ahora por por un desaprensivo que no tiene ningún tipo de sentimiento ni remordimiento. Pero bueno. Un fa un Que he atropellado a mucha gente en el juego. Sí. Te atropellado. Lo atropellado. que más me ha jodido ha sido joder, me cago en la puta, me había tuneado el coche y mira. Abuela, te la, a, la luna te la, la luna a la mierda. Sí, sí, sí. Y encima, mira, que, que no existe. acaba de, que no acaba de morirse el peatón. Pues que encima te pilla por ahí la policía, pues habla que es una estrellita, entonces ¿qué pasa? Tienes que matarlos a todos. Sí, sí. sí. Entonces, yo es que siempre acabo cayendo en lo mismo. Desde Oblivion, Skyrim, a la GTA, siempre acabo en lo mismo. Tiene que morir todo el mundo <risa> para que me dejen tranquilo, porque <risa> no hay manera de... Tú, tú de quieres de... ver el mapa. <risa> sí, no, pero tremendo, ¿eh? Y lo del tema de los helicópteros... Eh, Es genial, bueno, todo el tema de, de, del transporte. Mira que Trevor me parece un personaje, pero de lo más desagradable que me echaba a la cara. Sí, exacto. En es muchísimo tiempo. Realmente horrible. Pero está tan bien hecho, tiene unas líneas de diálogo tan impresionantes. Es increíble. Que es que es, es tremendísimo, tremendísimo. Es muy curioso lo de Rockstar, porque mientras todo el mundo está, está empeñado en crear héroes de videojuegos silenciosos en los que el jugador. Eh, se meta y se introduzca como si fuera en realidad el propio, el propio personaje del juego. Rostar lo hace al revés. Es muy curioso, pero es como es como Duke Nukem, o sea, es al revés. Sí, sí. Yo te meto en un personaje y tú te adaptas al personaje que yo creo. No, no, es que acabas acabas roleando. Se pone exactamente, un juego rol. exactamente. Estuviera aquí el señor Orange y podría opinar del tema. O sea, es que acabas haciendo el cuando llevas a Trevor acabas haciendo el. El, el animal, Trevor y cuando llevas. La parcialidad sí, sí, es. Así. Más y vamos, o sea, yo he intentado ahí violentar el cadáver de un ciervo. <risa> <risa> y, y me he sorprendido diciendo, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, sí, es, es, es exacto, es el camino inverso. O sea, lo lo que hace Rockstar es, es increíble. Hacen un universo tan rico y lo, y lo llenan tan bien y. Yo estoy con él. Es lo único, de hecho, que estoy jugando en consola. No estoy jugando otra cosa. Estoy jugando el GTA 5 y va para largo, ¿eh? Es decir, porque el GTA 5 es un juego en el que si me pongo 10 minutos no hago nada. Porque me empano, me dedico a tirarme de, de sitios altos en paracaídas, que es lo que me mola, o a coger aviones y estafarlos contra edificios, cosa que en ah, sí. los servidores norteamericanos no está muy bien visto. Pero, pero sí. Si, sin embargo, si, si si tengo, necesito un rato, necesito dos, tres horas sentado delante de la pantalla para poder avanzar a gusto. Sí, bueno, al final es, es dedicarle. Sí, sí, es dedicarle, dedicarle, por... dedicarle. Y luego pero... está el online, del que no yo no he probado todavía, sí, pero creo que es todo un poco. Yo, yo he, jugado, he jugado muy poco con el con el tema del del online. Entré, hice un par de carreras, me dieron un coche, bueno, me hicieron así una introducción, uh -huh. y lo dejé y dije, bueno, es que a ver, si... Vamos, me deben de quedar horas y horas y horas en el single player. Sí. Vamos a hacer primero... Creo que... el lo, lo que hay que hacer, y luego ya iremos al online, porque además los primeros días a que yo iba... Horroroso, sí. Mira, Era fatal, fatal. Me recordaba aquellos tiempos del, del matchmaking y estábamos buscando partida. Aquellos infaustos tiempos con el Gears of War y, sí. bueno, y con el Halo, que era, que era tremendísimo. Sí. Pero bueno, juegazos y hay que hablar de lo mejor del... No ya del 2013, yo creo que ya lo mejor de la generación esta que que se va apagando muy lentamente. Sí. Eh, GTA 5, vamos por encima del cuatro segurísimo. O... Bueno, sí, a años luz. ¿no? Pero vamos, a años luz y bueno. La verdad es que tremendísimo. Me lo... Lo voy sacando de la consola de vez en cuando y me pongo el Dark Souls solo para ver que los bichos siguen ahí. Sí. Entonces lo vuelvo a quitar. Digo, algún día meteré el disco y no habrá bichos y digo, ¡Ah, ¡corre, corre, corre, corre! Pero... Pero bueno, estoy, estoy jugando pues eso. Una, un, un tú a tú. A ver quién tiene más paciencia. se si el juego yo. Y bueno, de momento va ganando el juego. Y creo que va a seguir así durante mucho, mucho tiempo. Es que... ¿Hasta dónde llegaste más o menos? Es que, eh, mira... E hice sonar la primera campana, la que está arriba Bueno, o sea, que te Entonces, cargaste a las dos gárgolas, bien, ya es algo Sí, sí, sí, no, y la espada del dragón y, y todo el percal y toda la historia Después de echar un montón de horas y darme cuenta Pues que me parece que a ti te pasó lo mismo, que lo estaba haciendo todo mal sí. Porque dije, yo soy un hombre y yo no me voy a mirar guías ni me voy a mirar nada Nada, nada eso es de maricas Entonces, Y vamos a ir a... Además que estos son cuatro esqueletos, por favor sí. <risa> <risa> Vamos Y entonces eh, tenía que ir a la segunda campana, pero necesita, salían unos fantasmas y necesitaba ahí un hueso blanco, no sé qué, para hacerlos, digamos, corpóreos y poder matarlos. Sí. Entonces, como, los, como los zombies de fucsia. Sí, es más... <risa> para que no atraviesen sí las que, puertas. No, no, lo jodido es que los maté. Maté a dos, dos o tres, los maté, y entonces eh, empecé a oír un ruido, me puse muy nervioso, y en lo que creo que ya es un clásico del Dark Souls, me te caí, caí desmapeando. Claro, sí, claro. Y entonces sí. he vuelto a aparecer, no tengo el hechizo ese para hacer los corpóreos, y dije, bueno, pues me voy a poner a investigar. Entonces, eh, llegué a un sitio que creo que era el Valle de los Dragones, que había un dragón que estaba dormido, entonces yo pasé por el lado, ¿Sí? pero se, cono se conoce que debía de oler mal porque eh, me olió, ¿Eh? entonces me mató. La siguiente vez, como se me habían quedado las almas y todo el resto allá al lado del dragón, pues tuve que pasar corriendo. Y decidí que sería una buena idea acercarme a tres o cuatro monstruos que había después del dragón, pensando que no podrían ser tan horribles. Entonces ahí mo morí como unas 17 veces. Sí. Y entonces dejé el juego en el momento que me mató una mariposa. Sí. Y dije, una mariposa... Ah, la del jardín, la de arriba, sí, la de sí, las sí, escaleras sí, de arriba. Pero sí es preciosa. Sí, sí. Es, es, es el, no, es, es el mejor, mejor monstruo final ever. No, pero sabes, Qué, yo, qué belleza, yo tío, qué pena matarla. Yo llegué a la mariposa porque me perseguía un gigante de la de piedra, sí, los de piedra. Sí. Entonces eché a correr y dije, a ver, ¿gigante o niebla? <risa> <risa> entonces apareció la mariposa y dije. Yo creo que para. muchos llegamos a la mariposa de la misma manera, eh. Yo llegué huyendo de los gigantes de piedra. No, pero claro, luego te sale la mariposa y dices, mira, me lo voy a desequipar todo sí. y la voy a, la voy a matar sí. a base de palmaditas. Que seguro que me dan un logro por esto, sí. un logro secreto. <risa> y entonces nada más acercarme me lanzó un rayo. Entonces me cepilló, pues no te exagero, el 99% de la vida. Ese rayo es muy jodido ahí. Eh. Sí, yo así, si te yo pilla, quedé, si te pilla te cruje. Me sí, sí. quedé paralizado, que creo que corría por ahí mi mujer. Y dice, ¿qué pasa? Dice, me está matando una mariposa. <risa> creo que desde los tiempos del Super Mario, en los que te matan plantas y animales, no... Vamos, no había vivido una situación tan humillante. Y entonces no, me mató, me mató. Y dije, ¿sabes qué? Voy a esperar a que se cansen los bichos porque no pueden estar eternamente en el disco. Mete el en el microondas de vez en cuando. No, no, no. No pueden estar. Esto Sobreviviría. Voy poniéndolo, pero es que estoy en un estado lamentable. O sea, necesito, bueno, o sea, pero pedir, vamos, vacaciones vacaciones y decir, venga, ahora tú y sí, yo sí, es un juego para pillarlo en vacaciones eh. dos semanas, pero eso, eso persiana, es, eso persianas es. bajadas apagarlo todo y decir, ahora tú y yo y entonces ponerme a jugar a otro en calzoncillos, <risa> en calzoncillos <risa> llorar, de armadura voy a llorar, voy a llorar y aparte de eso, pues bueno el FEZ lo compré también muy baratito, en una de esas ofertas que, que te vuelven loco uh -huh. Y lo compré, entonces, bueno, empecé a girar y dije, anda, 2D, 3D, esto como el Paper Mario, pero pero ahora es Indie y tiene que molar. Y sale el perro este, que es el perro del Shin-chan. Sí. Y ¿sabes? es que a mí me está pasando algo muy... Que, que Bueno, es muy patético con el tema de los juegos Indie, es que estoy empezando a odiar todos los Indie. Y a todos los desarrolladores, y cuando empiezan... Oh, el Papers, please. No, de Stanley Parable. Uh, el FED, el tal, su puta madre. Digo, bueno, a ver. O sea, no. O sea, no. O sea, a mí... Fin, a mí, por, a fin, mí... Por, fin, por fin alguien lo dice. No, es, que, por es, fin. Que, es, que, es que al, fin, al final acaba de ser... A mí me tiene que salir un tío, como el, los tiempos del Spectrum, que me diga, mira, he estado dos semanas en mi habitación, sin salir, viviendo a base de risquetos y Red Bull. Y he parido este juego. Y entonces le dices, joder, con dos... ¿eh? A ver, el juego, mira, es una mierda. Pero vamos, o sea, es que eres el puto amo. El puto amo. Pero no, luego viene aquí gente que se monta un Kickstarter, que te dan ahí pues pasta para aburrir y, bueno, sacan un juego que, bueno, está entretenido, pero como dicen, it's not my, my cup of tea pero he pagado mis dos euros o mis tres euros por el juego. ¿Hasta dónde has llegado en el FED? Pues, ¿hasta dónde he llegado? Muy poquito, la verdad. Ah, es que no has visto nada. Muy poquito. No, si sí, yo entiendo que hay que darle un tiempo... No, etcétera. es que parece una cosa... O FED, yo precisamente el problema que he tenido con FED, es que FED parece una cosa, pero es que luego resulta que es otra. FED parece un juego de buscar fichas amarillas por el mapa. Para formar cubos y con los cubos, cuando tienes muchos cubos, puedes abrir puertas. Pero luego resulta que es que Fez, aparte de, de eso, los primeros cubos son solamente de ir girando la pantalla para ver dónde están escondidos y de plataformear para llegar hasta ellos. Pero sí. pero los esos son los primeros 20, 22, 23 cubos. Hasta llegar a 32, que son los que necesitas para acabar el juego, empiezan a aparecer solamente con puzles. Y tienes que resolver los puzles... ...para poder conseguir esos cubos... ...vale... ...y si no, no puedes seguir adelante... ...pero el problema que yo he tenido con Fez... ...es que no te avisa de eso... ...no te avisa de que necesitas... ...y aquí viene un spoiler gordo sobre Fez... ...si alguien quiere adelantar en el podcast cinco minutos... ...porque lo voy a soltar... ...es que... Espe ...no, espérate, no lo sueltes... ¿No lo suelto? ...esperamos cinco minutos... Y se lo sueltas, para que se jodan. <risa> el, el problema es que FED no te introduce en ningún momento que ha cambiado de jugabilidad. Es decir, de repente no encuentras más cubos por el mapa, no sabes dónde cojones están los cubos, y nadie te ha dicho que tienes que resolver unos, unos enigmas o unos... Sí, te aparece en la pantalla que un interrogante en la habitación en la que estás, en el mapa, pero no sabes a qué se refiere con el interrogante. Y descubres porque yo tuve que consultar una guía, porque si no, ni por el forro de los cojones, que unos símbolos que hay en la pared son un lenguaje Fez que tendrías que haber descubierto tú y tendrías que haber descubierto el alfabeto. El alfabeto ah, de, de lo que pone en esas... Y con eso son las instrucciones para resolver cada uno de los puzzles y dos huevos duros Qué profundo. algunos son una pregunta, pero no solo son, es alfabeto, sino que es alfanumérico tienes que descubrir cómo se escriben las, todas las letras del alfabeto de Fez y todos los números bueno, pues, a, este, a, a este chico le pegaban en el colegio no, pero ¿eh? es, es evidente que entonces no es un juego para treintañeros, o sea, a mí ya me obligaron Por así decirlo de alguna manera, pues aprenderme el élfico por lo del Tolkien, aprenderme sí, sí. el pingo, pues aprenderme el lenguaje de, de los petisos carambanales, del Super López. Entonces, a ver. A ver, cuál es mi problema. Ya no me cabe, ¿Cuál es mi problema ya con FES? No yo me acuerdo cuando, cuando, cuando jugué Portal y Portal 2. Eh, yo recomiendo muchísimo que juguéis cualquiera de los dos, eh, sobre todo el segundo, con la pista de audio activada de los desarrolladores. Que van contando, es, una, es muy divertido jugarlo así, porque te van contando eh, cómo se les ocurrió ese puzzle por qué está introducido de esa manera y por qué antes de ese puzzle te habían puesto otros tres que te enseñaran las distintas mecánicas que ibas a utilizar para resolver ese nuevo puzzle. Efe efectivamente, efectivamente, es muy bonito jugar al juego así porque te das cuenta de lo elegantes que fueron al ir introduciéndote cosas que podías hacer para luego en tu cabeza combinarlas y resolver puzzles más complejos. Vale, en FEZ eso no sucede en ningún momento. O sea, en FEZ está soltado allá cascapurro y aquí te pongo una piedra roseta del juego con todas las letras del, del juego, pero no te digo que son letras y además está inclinada hacia la izquierda con lo cual no, está, <risa> tienes que girar la cabeza para poder leerla pero se lee de izquierda-derecha, a derecha, no de derecha-izquierda a izquierda. entonces es como oye, dime algo de esto vale, hay gente muy lista que lo ha sacado pero yo que soy subnormal mira, este juego se lo pones a Bace Spencer y te mete una y llueve, y llueven las hostias sí Pero vamos, pero vamos, por docenas. Una, para pero, dejarse de leches. Pero una detrás de otra, ¿qué? Pues anda que no da para artículos y no da para que tres o cuatro saquen un libro. El <risa> lenguaje oculto de Sí, sí, bueno. Yo lo que, me, lo que me fastidia, primero, es haber sido tan idiota que no, no lo conseguí resolver por mí mismo y tuve que mirar una guía, cosa que me sale muy malo. Y segundo, me supo muy malo porque. Eh, la piedra roseta, esta famosa está al lado de un dibujo de un perro saltando por un zorro saltando por encima de un perro y es que hay una frase en inglés que contiene todas las letras del alfabeto y en inglés la frase es el zorro rápido salta sobre el, el perro vago vale que dicho en inglés es de quick fox jumps over the lazy dog y eso contiene todas las letras del alfabeto en inglés como está al lado de la piedra Tú, que sabes que eso en inglés sucede, porque tú has estudiado inglés de nacimiento, ¿eh? tú, tú se te ocurre que es que esa es la piedra roseta con la que vas a descifrar todo el resto del juego. Pues mira, macho, filfis, cómeme los cojones, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, eso no. O sea, no pongas un, un puzzle que solo se puede resolver en un idioma. O sea, es... Eso en los tiempos de Herbe lo hubieran localizado. ¿Eso en los tiempos de Herbe sabes qué hubiera sido? El... el sistema antipirateo del juego. <risa> Hombre, lo que pasa es que ahí recordad en el fantástico juego Viaje al centro de la Tierra sí. que la primera pantalla que era precisamente de un puzzle que tenías que montar un mapa. El mapa que luego al, llevaba, final, sí. al final eso te daba la contraseña para pasar al siguiente nivel. Y claro sabiendo que el señor que por aquel entonces el que había sido ex cantante de, de Fórmula Quinta <risa> Era el, no, era, era el que partía la mandanga y a nivel de... Era... Uh, Dinámico... Eh, no, en Herve, ¿no? Era el... Era Nada más de el Nerve, el Paco Pastor. Sí. Claro, pues, ¿cuál era la contraseña? Eva María Sefu. <risa> <risa> claro, un inglés... Un inglés, claro. No quiero ponerlo al mismo nivel que... Dios me libre, pero no tiene la magia de por ejemplo pues aquel a juego de palabras del Monkey Island 2 con el Monkey Branch sí. que tenías que ya, la, la, ya, la llave, bien, con, el la llave con el mono sí. lo otro bueno no sé es muy al lado de esa pantalla pues mi, mi odio hacia, hacia lo, mi odio hacia los indie va va creciendo va creciendo por momentos no Entonces, yo, ya yo a ver, que, que pero tú, cada burbuf, no, ah, no, se, tú se no odias a los indies tú, tú odias a la gente que le encumbre a los indies sin razón Bueno, que se apunta al final con las burbujas, ¿qué es lo que pasa? Pues que se apunta mucha gente a, a, la, mola, a la moda y entonces parece que, bueno, que en un determinado momento hay que alabar cualquier cosa que... Sí. Cualquier cosa eso, que... Eso, pero eso... Pues es la gente que lo alaba incondicionalmente. Sí, pero, a ver, por ejemplo, a mí me hacía mucha más gracia... Ay, es que en este mundo hay mucho friki. Ya, o sea, pero la, la fantástica entrevista que hizo a, a, a Spidey con los juegos, el DualSus... Sí. Pues, por ejemplo, me parece muchísimo más interesante y, bueno, ya veremos, no sé si luego pasa lo que pasa, que por ser juego español, pues aquí solo hay dos extremos. O es una mierda absoluta pues sí. o se le encumbra a, vamos, como la edad de oro. Sí, a lo máximo. Pero, no sé, es que luego sale cualquiera americana da por ahí y, joder, mm. que parece que, que, no sé, que cada que cada semana sale ahí lo más de lo más. Y dices, bueno, no sé. Sí. Free, a tomarlo con calma yo a ver yo creo que hay, ha habido mucha tontería y hay mucha tontería en lo indie pero yo es que ni siquiera distingo entre indie y no indie es decir distingo a la gente y a la actitud que han mantenido frente a lo indie pero los juegos son juegos es decir fez Creo que tiene algunos problemas que mucha gente no ha reseñado, a lo mejor se le ha perdonado por ser indie, precisamente, cuando no hay que hacer eso. Hay que tratarlo igual, que o enfrentarte a él igual que te enfrentas a cualquier triple A. Es decir, si tiene unos problemas, o a ti te parece que tiene unos problemas, dilo. Es decir, no por ser indie se le va a perdonar. No, es que es indie. ¿no? ¿Y qué? ¿Qué pasa que sea indie? También es indie bread y es una absoluta maravilla y un reloj de precisión acojonante con un diseño a prueba de bombas, ¿no? Que va in... eso sí que, por ejemplo, se podía poner a la altura de Portal 2 a la hora de introducir elegantemente las mecánicas que tienes que ir utilizando, y eso que te las va cambiando todo el rato, Braid, pues en Fez no en Fez es, es, en ese sentido es un poco chapuza pero me gusta, eh reconozco que es un juego que me gusta Pues a mí no, a ti a poco A mí no me gusta, <risa> cuéntamelo ¿Lo has jugado también entero o no? No, no lo he jugado entero, pero a mi mayor queja Es que aparte de que me cae muy mal el tío, <risa> pero eso da igual para es que el juego. <risa> me cae fatal. Hombre, no, no, no es lo mismo, no es lo ha empezado mismo. El... No, yo me puse con el juego y uy, qué bonito, ¿no? El señor Gómez y tal. Y me estaba dando cuenta que estaba jugando a un juego que si hubiera salido hace 15 años, hubiese sido la bomba. Sí. Y no entendía en mi pequeña cabecita cómo le podían dar tanto bombo cuando yo me estaba aburriendo de esta manera tan intensa. Entonces ya la manía que tengo al tío se hizo extensible a la manía de su, del juego sí. Y dije, Andy, que os den a los indies Sí, sí, de verdad con, con, con, de, Desde el cariño, desde el cariño Pero que os den, que os den a los indies, hombre, por favor Claro, y, y, y es eso, hace 15 años esto Lo sacas en una Super Nintendo y es la bomba Sí Hay un tiempo para cada juego. Y este juego no es que sea indie, es que es un anacronismo. Yo, yo creo. ¿Sabes? Es un anacronismo. gafa pastil. que. que chupa mucho pues de una serie de mecánicas y una y una dinámica que ya estaba hecha. Uh, sí. Pero Sabes por es, dónde voy. Completamente, Pig? pero aún así, para mí creo que sigue funcionando. Es decir, a mí es como si ahora llega un señor y me hace un Elite tres o cuatro. Ojalá. Ay, ay. Ojalá. Decir, bueno, bueno. Me da igual pero que la mecánica no me ya la haya hecho otro, Si alguien lo coge y lo hace con gracia y lo hace bien, vamos, yo me, me... a mí el. Pro... No, sí, sí, por supuesto. Sí, sí Yo no tengo problema en, en revisitar mecánicas y en revisitar... Yo creo que lo que hay que evitar, que es a lo que íbamos un poco al principio, es la tontería tanto ensalzarlo por el hecho de ser indie como no o como no ser capaz de señalar sus defectos por el mero hecho de ser indie. Es que es indie y qué? Es un juego, ¿qué más da? Los juegos juegos son, qué más da si son indies si o no son indies. Lo que hay hay mucha tontería alrededor del indie, sí, pero bueno, decir, como alrededor de todas las modas. No Pero yo entiendo por dónde vas, eh, es decir, entiendo que digas, eh, joder, esto hubiera entendido el bombo hace 15 años, pero ahora no. Yo creo porque te falta una segunda vuelta al juego, o sea, quiero decir, bueno, más, te, más te, bien una te, falta, te falta ir un poquito más adelante y, y, y es que lo, lo bueno es que Fed mejora y se convierte en divertido cuando no es cuando deja de ser un plataformas al uso con el, con el gimmick de, de ir girando para encontrar la posición buena para seguir subiendo para arriba y para abajo, ¿no? O sea, que eso es gran parte del juego, es casi, la, más de la mitad del juego es eso, pero de repente se convierte en un juego de puzles, en casi casi, una aventura gráfica. Y, y entonces dices, coño, pero no me habéis avisado de esto, o sea, ¿por qué me he tirado las cuatro primeras horas de juego haciendo todo lo contrario de lo de ahora? es que No sé, precisamente ahora que me decís esto, pues podría interesarme, pero antes me habéis dicho lo del lenguaje... <risa> Sí, claro. Tetradecimal Roseto y ya me he cagado, ya no puedo. Para mí es un una vez que lo sabes y una vez que tal, pues tiras para adelante. Pero para mí, para mí eso es un fallo, sí. El zorrito salta sobre el perro vago. Manda cojones a nuestras edades, cada vez más viejos y... The quick fox jumps over the lazy fox Eso es lo que dice la fábrica Manda, manda a cojones, que tienes que saber eso bueno, acabo, rápido, acabo rápido Y dejo, dejo, dejo paso a otro Venga, sí, dale eh, Habíamos dicho el GTA V El Dark Souls cuando quiero hacerme el hombre El Fez cuando quiero gastarme dinero <risa> y, y, y el Rock Smith Bueno, ¿qué tal está el Rock Smith? Bien, bien, bien. A mí, la verdad es que... ¿Te está sirviendo? ¿Te está siendo útil? Me, me pone, me pone... Bueno, al final lo que me está dando es eh, disciplina. Sí. ¿Sabes? Porque, bueno, eh, tú te pones por tu cuenta, tienes ahí tu, tus manuales, tus libros, estás ahí tocando tus acordes, pero al final yo soy muy mal profesor de mí mismo. ¿Sí? La prueba es que estoy en este podcast. Sí. Sí. <risa> <¿Qué chiste? risa> Entonces necesito a alguien que, que, que me envalentone y me tira para adelante Y en ese sentido el juego la verdad es que cumple sí. cumple de maravilla Bueno, juego, simulador, o no sé Al final no es tanto las canciones que vas tocando Sino bueno todo lo que vas aprendiendo sobre, sobre la marcha Y que lo interiorizas todo muy muy rápido También el hecho de haberle dado mucha caña al rock band y al guitar giro Pues hace que tampoco no sea tan tan chocante todo el, bueno todo el sistema que utiliza que es prácticamente calcado al de al de los juegos que acabo de decir que ves bueno, las notas que se acercan y tienes que pulsar en, en el momento adecuado lo único es que bueno pues aquí te indica los trastes uh -huh. y pero muy bien cómo no, indica no una es nota que, por ejemplo es que porque es, un punteo puedo entender cómo lo comunica pero cómo indica una nota cuando tienes que hacer una cejilla en de sí, por ejemplo o de mi menor o de o de mi sostenido Pero un momento, un momento. Pero Yo, esto, en el, esto en el FED, si, ¿no? Como si ya me quedaron dos logros por ganarme el juego. No, ¿esto, es, esto también super... en el FED. La guitarra salta Tiene su propio alfabeto también en este juego. Sobre la batería... ¿Eh? La batería salta La batería asalta... Sí, sí. salta... Sobre el bajista drogadicto. <risa> <risa> no, pero el... si tú vas a, por ejemplo, una canción, el juego ya te dice oye, que esta canción, que esto no... Tienes que afinar la guitarra que esto no no hace guitarra en mi porque la cosa no va por ahí yeah. por ejemplo, te tocas eh, eh, Outshine de Son Garden uh -huh. que, eh, que final la guitarra en re entonces él, él te va te va ayudando con el tema sí. pero vamos la nota es tienes que pulsar la, la tercera en el quinto traste vale pero cuando, y, cómo, y cómo diferencia un punteo de, de una nota completa es... pero, eh, eh, al final es por, por signos de pues de, de, de O sea, te viene el color Pero ves, por ejemplo, la nota que está sí. O el, el bloque, digamos Que simboliza una nota que está entero sí. O es más plano Que pues que no tienes que pulsar que pulsar ninguna, Ningún traste sí. Sino que es cuerda, la guarda al aire O viene en otra forma Para que sepas a lo mejor que tienes que hacer un jamerón ya, vale, Bueno, vale, al final vale. va vale. cambiando okay, oh, okay, okay. Me, me queda Me queda recorrido por Por un tubo ¿Qué es un jamerón, chacho? <risa> sí, el el jamelgón como que que es un jamelgón pues que va no, no pues, a ser tú no viste a mariló el otro día pues un... yo he cogido una guitarra dos veces en mi vida marimil pues no la viste el día del año nuevo mariló pues eso es un jamelgón <risa> <risa> no, Sí no y además que va muy linkado Le, tienes que hacerle un finger. Tú, un finger estás haciendo así muy rápido ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, y sale Ya está pulsa es con la mano izquierda sí. mucha mano izquierda con los jamelón mucha mano izquierda y en la derecha te escupes es <risa> <risa> ay por dios qué horror Venga, siguiente. Uh, siguiente, siguiente. Eh, Yalo, aquí Yalo, estás jugando. Sí. Cuéntanos a qué estás jugando. Bueno, pues a ver, así recopilando tres cosillas. Vale. que Quería hablar. Una, Gone Home. Mm, qué grande. Que me ha parecido... En, en, enorme, o sea, delicadísimo. Esa más bonita. Eh, no se puede decir. Ha, la, me, la, putada, me, me, la putada de me, este juego es que no puedes decir nada. No, por eso estoy eligiendo las palabras Muy conmovedor sí. Y no sé si será un spoiler Pero claro, yo al ver Un personaje en blanco En blanco en el sentido de que es un En primera persona Entonces sí. eh, Estar eh, sin Sin eh, Elaborar sí. Y esa, esa Casona con la tormenta Yo me esperaba que iba a ir por el tema de sustos Sí Por el tema de fantasmas. Bueno, y al pero, fin y al pero, cabo vamos pero, pero, por el tema poco, de fantasmas. Pero un poco también, claro, ese es el tema. Claro, no digamos, eso, pero más, fa, no, digamos fa, no digamos demasiado, no digamos demasiado poco. Va por una historia del personaje de, de su infancia, cómo vive la adolescencia y es tierno pero es durísimo. Sí, sí. Y a mí me dejó encantado, o sea, a pesar de, bueno, no digo nada más. Me dejó encantado porque es un personaje precioso, es un es una niña, es una niña preciosa, ¿no? Y sí. te toca te toca mucho la fibra y me llegó me llegó muy bien. Se juega en un momentín, me quedó siempre la sensación de darle una segunda, tercera vuelta porque me quedó la sensación de que me dejé cosas, sí. Por ver o por hacer, no sé, tengo esa sensación, ¿no? Sí. Pero a saber la cantidad de, de easter eggs que hay por ahí escondidos. Sí. Pero ahora entiendo que sea juego del año, dijeron. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues lo entiendo perfectamente, porque mira, déjate de, de, de freemans y personajes que no hablan y que te dibujen un buen personaje. Yo creo que... Quizá, sí, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Quizás por ahí van a ir los tiros, si lo comentabais antes con el GTA V, ¿no? Que ya la gente busca personajes sólidos, personajes buenos, no un genérico mudo que no dice nada, ¿no? Sí, mira, precisamente había una, había una pregunta que nos hacían hoy en, en Twitter que decía ¿Qué opináis de todos estos juegos que son... Más historia que juego, pues por ejemplo como Amnesia Machine for Peaks o Este con Home, sí. To The Moon. Es decir, eh, a ver, yo... yo Stanley Parable... Yo, Stanley Parable. Sí, también mete el Brothers. Hombre, el Brothers tiene juego, porque luego lo comentaré yo, pero en el Brothers sí que hay juego, sí que se está jugando, sí que haces eh, mecánicas y puzzles habituales del videojuego, ¿no? Pero, pero es verdad que son juegos que, que construyen muy bien los personajes y sobre todo que están... Um, están introduciendo nuevas maneras de narrar en el videojuego y yo creo que estamos en un término medio muy interesante es decir, eh, hay juegos que están aprendiendo o nos están enseñando nuevas formas de narrativa, todos los citados y por otro lado tenemos juegos de mecánicas muy puras que son muy torpes a la hora de narrar sí, sí, sí, sí, sí Pink y, y, y yo creo que va a haber una confluencia de las dos cosas, es decir quizá Amnesia Machine for Peaks quizá, bro, quizá Uh, Gone Home, quizá um, Proteus Dear uh, Esther, son juegos en los que hay muy poquito de juego y en otros hay mucho de juego y la narrativa es torpe y va a haber un punto medio en el que se encontrarán la gente que ha aprendido a narrar cosas como con Gone Home, que por cierto Gone Home son, son, unos son 4 o 5 el equipo de desarrollo que habían hecho el, el Minerva's Den Que sí, DLC, que a ti te encanta ti te el DLC, DLC, BioShock, de, de Bioshock 2. Bueno, pues eh, desde que quitaron el DRM de Bioshock 2, el Minerva's Den es gratuito en Steam. En Steam, exactamente. Lo tienes exactamente. directamente con el juego, con lo cual los que lo, te hubierais sí. Bioshock 2 podéis jugarlo gratis ahora. Lo tengo, lo tengo pendiente, de hecho. Y es de, no y es de los mismos. Y es de los mismos. Y me gustó tanto precisamente porque usa un modo de narrativa contextual muy parecido al de Gone Home y se nota que está esa gente allí detrás y la, ya cuando ves por dónde coge ya cuando ves ya sí. cuando ves por dónde va cuando empiezas a llorar bueno, <risa> básicamente cuando ya estás que, que, tapado con la mantita rosa no y sí. dices ay que femenino me siento Y empiezas a revolver en todo y empiezas a ver los cartuchos de la Super NES sí. y lo tocas todo, lo miras todo buscas todas las cartas y dejas la casa hecha un cisco, parece que eres un chorizo que ha entrado a robar y lo, y, lo Pero, bien, y lo bien que están que están colocados los objetos en el juego es decir, no es lo mismo todo, no todo, mismo el tiempo de, si, de cómo sí, vas sí, sí. no es lo mismo una factura en la basura arrugada y, y, y rota que una factura a la vista de todos que no tienes sí. que esconder o lo, lo, los, el, la misma historia del padre con sus libros es tremendo tremendo no no a mí me encantó me encantó me lo gocé, dura poquito 99 minutos creo que sí, estuve dos horas medio duro dos horas y pico dos horas y media una cosa así y lo gocé pero como pocos juegos quitando el de AD perdón per, ¿eh? Es, es, es, lo, es lo bueno, de lo único que es un, es un poco caro El juego este es, está ahora en... Sí, perdón que ha habido una interrupción en el estudio <risa> No, pues eh, yo lo sitúo en, en, la paralo, en la parábola del de Aleister Este juego, el de Gone Home sí. Pero con más posibilidades, sí. claro con y, y fíjate porque podían haber ido a, a tirar hacia una aventura gráfica fácilmente Sí Sí. y no y no han, se han mantenido puros en lo que querían hacer Y yo, ante eso, me quito el sombrero, sobre todo viendo lo bien que ha salido, vaya. Sí, sí. Tiene algunos toquecitos de aventura gráfica, tiene algunos puzzlecitos pequeñitos por resolver. Sí, ¿Qué? sí, sí, sí, sí, alguna clave por ahí. Sí, sí, alguna cosita que puedes no ver si no estás atento y que tampoco importa en el devenir del curso del juego, pero sin embargo te aporta información. Es decir, es, yo, vamos, oh, es un juego que hay que jugar, ¿sí? ¿No? es un poco caro porque... Ahora en las ofertas estaba a 7-8 euros pero el, creo que el precio normal son 18-19 euros, que para un juego de una hora y media, pues hombre. Un poco. Hombre, pues sí, es carico. Es carillo. Es carillo. Es carillo. Y bueno, ¿qué más tengo? Ten Quería hablar de uno que viene directo de Xbox el State of Decay uh -huh. que es, de es un sandbox con zombies. Sí. Y me gustó muchísimo bueno, el juego salió ta tal cual Port Sí. malísimo, eh, necesitaba mando, etcétera, luego ya pulieron los controles, etcétera y es un sandbox con zombies sí. que tiene la la gracia de que puedes eh, reclutar gente sí. eh, no tienes un solo personaje, sino que tienes a tu disposición los personajes que vayas salvando uh -huh. porque necesitas dormir, eh, tienes que crearte un refugio, puedes mover el refugio ¿Y cuál es? Cuál otro... es ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama? Eh, State of Decay. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro. Vale. Y mira, me, me lo he pasado como un enano con ese juego. Tiene además un... un o sea, tiene unos, toc, unos toques de sigilo estupendos porque sí. como vayas en plan Rambo, te comen sí, directamente. Sí. Sí, sí. Y es, a mí me encantaría que sacasen ya la segunda parte. Ya, pero ya, yo pensaba que era una beta, ¿no? ¿Ya, ya está terminado el juego, el State of the Decay? Está terminado para PC, o sea, ya está... Sí, PC, Toc, PC, tiene empezó... ¿Tiene PC, modo historia o...? ¿Single player o es multiplayer? ¿Tiene, es single player, pero tiene modo historia, claro. Lo que pasa es que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, o sea, de hecho, puedes esquivar misiones y... O sea... Puedes esquivar misiones principales y dedicarte a dambular uh -huh. O bien tienes unas cuantas misiones que son aleatorias, genéricas uh -huh. Pues eh, has mandado a tal eh, compañero a que vaya a recoger no sé qué recursos uh -huh. Y no ha vuelto, ¿no? Y pues, vas allí con tu coche y bueno, pues está pegando eh, Abrazo partido con cuatro zombies, qué sé yo Ya. Y lo, lo disfruté muchísimo Me lo pasé como un niño Como un niño, oyes Oye, pues eh, yo lo voy a poner en el punto de vista Yo pensaba que es que todavía estaban arreglándolo Pero si ya me dices que se puede jugar bien y que está bien Ya se puede jugar bien vale. eh, al, al principio se puede hacer un poco lioso Porque Tiene más de lo que O sea, ofrece más de lo que Parece al principio Con el tema de cómo gestionar tu refugio que eh, eh, construir fortines, en fin, tiene un punto de estrategia importante. Uh -huh. Y yo, yo os animo, yo os animo. A mí, si os gusta sí, zombies, acción, sigilo y hacer el carro en coche, no es un GTA V, uh -huh. pero vale. un sandbox majo. Vale. Y la, lo último que quería comentar era el DLC que ha salido para mi querido XCOM. Una cosa, antes de que comentes esto. Sí. Creo que jugaste al Shadowrun, el nuevo. Ah, sí, claro, claro, claro, claro. Pero hace ¿Y muchísimo. ¿Y qué tal está? Hombre, si te soy sincero, yo lo vi excesivamente lineal. Sí. Pero me gustó muchísimo porque son historias muy noir sí. muy de crímenes de espionaje uh -huh. y la campaña principal es impresionante o ah, sea, pues me, haré, me haré con él pues hazte con él porque es un gozo es un gozo, vale. lo que pasa es que ya te la, digo es la, muy... gente que la, la gente que la compró ahora ten, sé que se va a hacer una campaña y supuestamente va a haber otra pero la gente que la compra ahora y no es Baker tendrá dos, dos campañas o tiene que comprar luego por separado hombre hay que, hay que comprarlo no, otra vez me parece Bueno, lo bueno de ese juego es que ahora le han puesto un parche para traducirlo. Perdón. ¿A cuál? No, pero pero pero cómo que comprarlo otra vez, locazo. El, el Shadow esta hablando de Shadow del Shadow. Sí, Shadow Runner. El de Shadow Run Returns. Ese, Shadow Run Returns, ese sí, digo yo. yo. creo el, el que del DLC Berlín, no sé qué. Sí. Pero ese ese DLC será gratuito, espero. Uy, uy, uy. Ya hablaremos. Ya hablaremos, amigo. Lo que sí que están haciendo con con el Shadow Runner es un mod sí. que recupere la campaña original que salió en Super NES y en Mega Drive. Yo no es que no lo jugué. Pues estaba muy bien cuando salió en su época. ¿eh? Hombre, es que en su época no había otro igual. Ya. O sea, sí, Cyberpunk, que fue ya. la, la rehostia, ¿no? Quizás habría que echarle un vistacillo para ponerse en perspectiva y ver un poco, a ver si era tanto como el recuerdo te dice que es, pero, Dale. pero estaba muy bien. Y el XCOM tiene, amigos, un DLC que es una expansión. Uh -huh. Que merece la pena que se la compren enseguida. Se llama Enemy Within, sí. el enemigo interior. Y es que acabé un poco cansado del XCOM. Se me hizo muy largo la campaña del, del, del último XCOM. Me gustó mucho, pero se me hizo un poco cansino. Ay, ay, ay, qué pena. Porque a mí yo lo tengo en un altar este juego. Y bueno, este DLC lo que hace es eh, oh. añadir eh, nuevas mejoras. Por ejemplo, ahora puedes modificar tus eh, soldados como si fueran mecas o bien convertirlos en superhombres con mejor visión, un rollo Syndicate a saco Ajá. y eh, añade un porrón de mapas, que es precisamente lo que le faltaba a XCOM porque al, al final se terminaban repitiendo. Ajá. Añade un porrón de mapas y encima... Añade un nuevo grupo terrorista que está contra la humanidad y a favor de los aliens. Uh -huh. Entonces, eh, esto todo añadir elementos que lo convierten eh, cada vez en algo cada vez más diferente a un XCOM. Pero que añaden al juego una, una jugabilidad aún mucho mejor. Uh -huh. me, ent me entienden, me entienden. Uh -huh. Yo he estado intentando comprar estas rebajas, pero... Pues, Si es que, que, que, que, sí, que cueste más que el, juego, que, que el propio juego, me echa ¿A, cu ¿A cuánto está? Pues creo que está a 15 euros. Los merece, ¿eh? Los merece, porque te va a dar horas y horas y horas de juego. De verdad. Hombre, si eres muy fanático del Liquid Com, yo... Sí. Yo, sí, es que yo, estoy yo lo muy... compraré seguro, lo que pasa es que no sé si jugarlo, jugarlo primero sin él y después con él o qué hacer ah, Es que puedes hacerlo, puedes eh, si compras la, la expansión y la instalas Puedes jugar sin él, sin la expansión o con la expansión mm -hmm. Claro que la, la, la expansión son muchísimos más elementos Sin la expansión pues es el XCOM que jugamos cuando salió mm -hmm. Y el resto, pues como nuestro querido y nunca suficientemente ponderado Mr. Fuchsia, pues juegos de una hora. O sea, pues voy a echar una horita al Skyrim, voy a echar una horita al Sin Rose, voy a echar una horita al Batman, de jugar. De picoteo. De picoteo. El otro día me puse hasta el Alien Colonial Marines y oh, me qué gustó. Partida, qué partida porque tenía una resaca tremenda y, y como los aliens no, no te atacan y andan Como hard. Pero pues no 9 se, comp no se comparte que lo arreglaba bastante. Uy, uy, uy. Um, uy, uy, uy, eso, eso. Uy, uy, uy, uy, uy. So, son, son, son aliens pacíficos. Sí, <risa> se, se, se quedó muy, muy torpedo ese pues, juego. Pues para pasar una tarde o están ricamente, dices. Mira qué majos. O sea, que poppurri total. Amigos sí, bueno, míos. Hablando de juegos así PTK de PT este eh, Susha, ¿qué pasa con el X? Revir? ¿Eso ha ido, se, ¿Es ¿es el, se... ¿es ido para arriba o se ha quedado ahí estancado? Bueno, yo creo que ese juego recibe recibe parches X todos los días y yo sigo probándolo, bueno, lo he desinstalado ya, ya me harté de, de probarlo, <totrisa> pero es un juego que, estaba, que salió bastante mal, o sea, tú te llegabas a una base y, y, y ahí, ahí intentaron hacer una especie como de interactuar ¿no? eh, con, un, con una serie de, de personajes. Entonces hablabas de pronto con una cabeza flotando o con un cuerpo sin cabeza. Eh, <risa> los personajes femeninos no tenían pelo, tenían eh, cara de, de hombre. ¿te era Ripley. Eh, sí, era una cosa completamente rota. O sea, ay, ay Dios, ay Dios, amigos, perdonadme que me olvido de algo gordo. Me estoy olvidando del sí. Starbound. Starbound. Ah, Starbound, sí, bueno pues entonces te lo dejo para ti Red, pero genial no, no, Lo hacemos juntos ahora Venga, venga, Starbound a tope Hacerlo en cooperativo Pero, pero antes, antes que entre aquí el, el quinto pasajero, o el sexto pasajero Como el Alien, ¿no? Ah, Mr. White. Ahí, señor ahí, Blanco, bienvenido, bienvenido señor Blanco Buenas señores ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Te vienes de resaca? ¿Llegas ahora? No, yo soy un chico serio y no bebo agua. <risa> yo y no bebo vino. No que veo que estáis metidos en, en... Ya he empezado a explicar juegos que son muy hardcore para mí. Pero bueno, no, luego, luego, luego... Y, y Luis hice en el Persona 4. <risa> oye, por cierto, Fuxia, que el, el, 6 de, el 6 de enero son los reyes. Sí. Sí, pues un, un micro de esos buenos sería la hostia. <risa> Te lo voy a regalar yo, macho. Como que... Eh? Tan mal se me oye, de verdad. No, eso bueno, siempre podemos decir que es nuestra corresponsal en Tokio. Sí. <risa> Tienes un, un... Por el viento de Zaragoza y esa cosa. Sí. Pero bueno, bueno, luego seguimos, venga, dale caña. Venga. Mm, yo ya he terminado, caballeros. A, a, a, a, que, a que pase la siguiente. Starbound. Red. Red. Bueno, empiezo, pero. no Empiezo por el Starbound. Empiezo primero por el Tesla Rad. Siempre te por decir que es el juego que más horas he metido últimamente. Uh -huh. Y aunque no sé si tiene mucho sentido decidir mucho más de él, porque como lo analice hace poco, siempre decir que es un juego que está entretenido que no te va a reventar la cabeza como otros juegos indie de puzzle, pero que las horas que vas a echar, que tampoco son demasiadas, pues que te lo vas a pasar bien. Juegos sin pretensiones, pero que hace, lo que hace, lo hace bien. Sí, está bien. Es un poco el Skull también, en cómo está hecho el juego. Sí, la lucha me... con... Dime, dime. No, no, la lucha contra los bosses, sobre todo, que eso de que, que hay que te matan, tienes que reempezar desde el principio, pues a eso que mucha gente le ha criticado, yo pues lo veía pues como, como casi como debería ser, porque hay otros juegos en los que siempre te a base de insistencia pues ya te los pasas, ¿no? Aquí vas a tener que currártelo si quieres pasarte los bolsos, que tampoco son demasiado, creo que son cinco y bueno, pues de ese juego poco más y luego sí que me gustaría hablar de, hablar de Starbound y uniendo un poquito también Al, al Steam Marine, ese que me compré hace poco porque los dos coinciden en que los dos han salido en estado beta y empieza a arrepentirme un poquito de comprar juegos en estado beta aunque Pero, bueno, a, avisan uh, avisan uh, que sí. está en beta sí sí sí avisan vale. sí, sí avisan o sea es el, el Early Access este de Steam no sí vale Yo también lo que me pasa arrepentí me arrepentía de ello y al día siguiente cayó el de Izeta somos débiles lo que pasa es que, es eso, que los, los juegos eh, que supuestamente están acabados, pues también salen mal pues al final no sabes cómo acertar <risa> ya. Sí, sí, es cierto pero bueno, es un eh, poco como, como Minecraft, ¿no? Refs? que al principio sí, la gente Minecraft tener... cuando yo lo compré, que era el alfa que estaba a 10 euritos o a 5, no recuerdo, casi al principio, sí. casi en principio pues eh, no estaba acabado, pero funcionaba o sea, no se colgaba Eh, ya podías hacer prácticamente o sea, aunque ha metido un millón de cosas nuevas pues lo que es la esencia del juego ya estaba uh -huh. y en cambio, por ejemplo, en Starbound yo veo que le falta todavía la esencia sí. porque esta... si... No, perdóname que te interrumpa es que esta es la gracia de este tipo de juegos te los puedes comprar en beta pero luego simplemente lo que hacen es añadir más cosas sin sí, embargo... Pero sí, o, o, o, no, pero en juegos como Terraria, Starbound funciona otra cosa es que en Starbound... Está muy desnudito de momento. Es que yo estoy viendo que hay juegos que se eternizan en la beta y no sé hasta qué punto el hecho de que salga y que la gente sepa gastar el dinero y el desarrollador no tenga el dinero no puede ser hasta el punto de que no, ya no sienta incentivo de seguir con él. Porque ejemplo como por ejemplo el proyecto On Boy. ¿Cuántos ya años lleva en de desarrollo? Joder, lo hablaba con, eh, con Fuxia el otro día, la madre que los parió, si llevan la friolera de 3-4 años. Pues eso, o sea, ojalá no pase lo mismo con el Starbound y la gente y a pesar de que está en beta y ya tengan el dinero ahí en sus manos. Esperemos que le sigan metiendo caña. Que me cuesta que lo sigan haciendo o por los parches me siguen saliendo. Bueno, el día 6 sale el último parche. <risa> salió. salió, salió. Ya ha salido. Es la vez que el la vez que el dos gigas. Está a punto de Salir. Estará saliendo, estará saliendo ahora mismo. Sí. Que se retrasa ¿Qué? todo macho <risa> <risa> <risa> no. y alguna cosa que, que le veo a ver, yo me veo al Starbound es que la idea de que te un universo prácticamente infinito estilo Terraria pero con, con un universo infinito es que también te, te haces la idea que vas a tener una variedad infinita sí. y cuando te sí. metes nota que no la hay ves que te cambian cuatro colores, eh, cuatro spades, con diferentes eh, piezas que tienen ya predefinidas. predefinidas y entonces, pues eso no es variedad. O sea, ahora mismo el Terraria tiene en un solo mapa muchísima más variedad que lo que puede haber en todo el universo en Starbound Eso entonces, es Uno es un juego completo, verdad. otro es una beta. pero sí. sí. Pero, vamos, y el, te el hay, tema del ahí, combustible de la nave también es una tocadura de cojones. Yo no lo, como, no lo he jugado, como no lo he jugado demasiado porque lo había sido un poco pete-cander y que, y que no me gustaba nada cómo está hecho el combate, no lo había hasta poco fluido dije, ya lo jugaré más adelante y me pasará como con el Zomboi, sí. que igual no arrancaré jamás en la vida. Yeah. Oye, pues yo el Zomboi lo jugaba mucho más eh, antes de que entrara en Greenlight en Steam. ¿eh? Fue entrar en Greenlight y como siguen con betas y betas y betas, no lo he vuelto a tocar el desarrollador no tuvo algún problema con el código que perdió un portal sí, sí, lo perdieron. Y, y esas cosas que pasa y, y algo algo fue un catakler bestial. bestial cata no catakler no fue perdieron todo os dais se, cuenta de que hemos estado pero, ¿no? perdón perdón di, di, di, no no no digo que os dais cuenta de que hemos estado al palo pero al palo eh a punto ¿De que Duke Nukem Forever acabará en Kickstarter? O sea, si se llega a retrasar dos años más acaba en un Kickstarter Pero fijo, vamos, seguro Seguro, seguro. seguro. ahora mismo, uy, sí, y vamos, uy, sí. yo hubiera puesto pasta <risa> Ha sido desastroso, es lo mío Y el tío que, me, el tío que lo pagó, que lo precompró, pre ¿ese, ¿ese ticket valdría? Hombre, claro, supongo que sí Se lo tendrían que dar en la tienda luego, yo que sí A saber Sí, sí, aquellos tickets de la gente que ya estaban amarillentos, que la gente había hecho fotocopias y los había guardado en una... Tenían 10 años desde que lo compraron. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué monstruos! Qué hubiera salido, salido Duque nuke en Episodio One. <risa> <risa> Efectivamente. <risa> <Y> entonces, <risa> no sé yo si hubiera sido positivo. Y luego habría salido Telltale Games, Duke Nukem... Si tu franquicia no tiene un juego de Telltale, es que es una mierda. Está claro. Ahora todo el mundo tiene que tener un juego de Telltale. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, ¿alguna cosilla más rojo ¿Qué le estado dando? Sí, le he estado dando también un poquito a un juego que tenía descartado. Que sea el, el Orcs Must Die, que es una un especie de, de esto, de Tower Defense, pero en primera persona, en el que simplemente se trata de masacrar orcos. Uh -huh. Y lo habéis descartado porque me había parecido como muy limitado en las primeras pantallas. Que simplemente era hacer headshot a los, a los orcos. Uh -huh. Pero luego, según ha avanzado, no se pone, se pone interesante, se pone más divertido, muchas más trampas, más poderes. Es y, eh. y, y, y. Sí, sí, sí es, es absolutamente vertiginoso. Y lo estoy dando, y es que tengo ganas de... O sea, voy por el principio, pero así ya tengo, ya tengo ganas de, de meterle muchas horas y acabarlo para poder empezar al 2 en cooperativo, que es lo no sé, último que me apetece jugar juegos cooperativos últimamente. Uh -huh. He estado dando ese, en cooper, eh, quiero darle en cooperativo al 2, y ejemplo ahora mismo le estoy dando en cooperativo con Mr. Luis al, al Little al Planet 1. ¿Al, bi, al Little Big Planet eh, 1? Sí, sí. Uh -huh. Que... Yo también... Lo tengo, O sea, se incidió mucho en la posibilidad de construcción que tiene ese juego, pero nadie dijo que la campaña en sí era cojonuda. Sí, la campaña es estupenda. Empieza muy facilita, pero luego se pone complicada, ¿eh? Sobre todo si te pones completista, como solo soy yo, que tengo que pasármelo sacando todos los objetos. Joder, eh, madre mía. Sin morir una sola vez en, en, en el nivel. Eres un monstruo, se, se eres pone, un monstruo. Se, se pone jodido. No, no, eh. Hay muchos mapas, hay mucha comunidad haciendo mapas, ¿no? Uf, y, no y, todavía, y me sorprende que todavía sigue muchísima gente jugando. O sea, es fácil, si quieres jugar con gente en el online, es fácil encontrar. O Así sea, como en miles de juegos de PC pasan 6 meses y ya sin se encontrar a nadie. Aquí la gente le sigue dando. Sí, Mis hijos que jugamos al Little Big Planet con cuentos y, y de vez en cuando entra alguien en el servidor y se mete en nuestra partida y juega la partida con nosotros y a mis hijos les hace una ilusión tremenda. Un amigo, un amigo empiezan a gritar y lo empiezan a coger, lo agarran, lo tiran y digo, pero hombre, no le hagáis eso. No, no volverás. A ver si van a ser mis hijos lo que te encontraste en el Z. Oye, mira a, ver. mira a ver si tienes una cuenta de Steam ahí paralela Sí, no, sí pues puede ser, todo puede ser Un, un sí, amigo mira, que no la la aguanta que que a todo no es un amigo a ver, a ver. Ay, Dios mío Bueno, perdona, sigue, sigue en la campaña principal no ya no las que haya hecho la gente que, son, que han hecho locuras mm. sino siempre en la campaña principal son super imaginativas y en ni un plataformas me va en aprendizaje sentido que siempre pues saltar y agarrarte no vas a hacer otra cosa no no no hacer le metido mil movidas cada pantalla es diferente es increíble la de gadgets que le han metido y la de cosillas y la de cambios y la de está muy bien, está muy bien es sí. a ver tiene mucha fama por eso eh porque le di el big planet Uf. pues voy a darle cuando termine con uno le daré al dos que también tengo por ahí está, está muy bien Está muy bien también. Uh -huh. Está fenomenal. Y en cooperativo, pues también últimamente le estoy dando a Epic, que ya lo había jugado antes previamente. Bueno, en Single Player ya tengo más que acabado y ha acabado. Uh -huh. pero, el, el, pero el cooperativo es fabuloso también, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Porque ha metido el fanfristro, aquí el, el creador, uh -huh. ha sido muy listo al, al crear los mapas, al crear unos mapas cojonudos, super divertidos, simplemente... Son una especie de recreación de juego de mesa que incluso al máster te habla en las conversaciones como si estuvieran tres amigos jugando a Roll. Ajá. Y, es, es, entonces, es, espera, y las conversaciones espera, son fantásticas. mucho mujeres que espera, las de primer playa. Red, pero espera, que, que, que no te he entendido. O sea, que han incluido campañas aparte. Sí, sí, son totalmente a, aparte. ¡Ajo, es que hace que no lo toque un montón de tiempo! Merece la pena, entonces, sí, claro. Sí, bien, muchísimo. O sea, son, es, son mapas totalmente aparte y pensados exclusivamente en el cooperativo. O sea... Bueno, y, aparte, y aparte cooperativo también hay versus y hay carreras y tal, eso no lo he probado Es increíble, es, es, es absolutamente increíble lo que ha hecho Fran el solo eh sí. Sí, No, sí, sí, sí, sí. Tre es y, tremendo Y, y, y ojo, tío. Agra agradecerle encima que lo siga actualizando y lo siga metiendo y dejando bonito Que sí, eso no sí, lo hacen Que sigue ni metiendo, lo... metiendo cosas a día de hoy, o sea, claro, otro claro. día, pero, Una tecla pero, para pero, ordenar y, el, y, el, y el y inventario ¿Le mandamos un saludo desde aquí? Hombre, no, claro Venga, un saludo, un abrazo. Un abrazo, Fran. Un abrazo, Fran. Te queremos. Lo que pasa es que ha sido un poco hijo puta a la hora de meter los, los, los voces. Los voces, los voces ah, de... <risa> bueno, que ha sido Mira, un poco te queremos, no te queremos, Fran, hijo de puta. <risa> <risa> qué desastre, qué desastre. <risa> Porque, eh, son muy imaginativos, pero realmente son muy, muy jodidos y tienes una coordinación o sea, exquisita. O sea, ríete tú la de, de, de matar a a los dos del Dark Souls ¿Qué dices? Estos, estos, estos, son más jo, estos son más jodidos a doble eh, o sea no solo tienes que jugar bien sino que además te tienes que compenetrar en mitad de la lucha Joder. es muy muy o sea es difícil eh Tremendo Divertido. Bueno, ¿Cuántos por, por, pueden entrar en una partida multijugador? ¿Cómo? ¿Cuántos pueden entrar en una partida creo multijugador? Creo que tres, creo que tres pues ya y Y luego aparte, pues, es un único mapa, pero cada uno se puede mover con libertad. Quiere decir que no tenemos que estar los tres en la misma pantalla, en la misma zona, por decirlo así. Ah, o sea, se no, es, no, es como, no es como estos juegos que te corta el scroll, o aquí no hay scroll, pero no te corta, o sea, puedes pues ir sí por uh -huh. donde quiera. Oye, pues Sabía. suena interesante, de ¿eh, Red? Sí, sí, muy chulo. Una, una pregunta, eh, ¿han dado soporte para el Paz o todavía sigue eso que no...? Pues creo que sí, ¿eh? Pues creo que sí, porque ah, creo que lo he leído por, por el foro. Yo no he utilizado, yo siempre voy con el teclado. Sí, tendría que mirarlo, porque en su día me lo iba a jugar y dije, bueno, a ver si sale algo para el pad, vi que no salía nada y luego vi que habían anunciado una versión para Wii U. Dije, bueno, la Wii U con el tablet para poder manejar el inventario, poner rápidamente los controles, puede estar muy bien. Para la Wii U que no tengo, por supuesto. <risa> Así que bueno, no o sé, sea, no sé. le voy a echar un vistazo si han puesto algo para el Paz, igual lo juego en PC, porque le tengo muchas ganas, es un juego que siempre me ha, me ha gustado mucho, lo, probé la demo, me encantó y lo tengo ahí parado desde hace un montón de tiempo Yo me pongo ya con él, ¿eh? En <risa> cualquier modo Pues el, pruébalos El single player está muy bien, pero el cooperativo está mejor todavía Nos pondremos con él Y bueno me acabé el de Swapper, que me gustó pero vamos, que la gente lo había puesto tan por las nubes que, estando muy bien, yo me espero algo más, la verdad A ver, está muy bien. Lo que pasa es que estamos, eh, volvemos a retomar un poco lo de antes. Es muy chulo, pero sobre todo tiene una narrativa que está, está muy bien. Es decir, mm -hmm. es que son las dos cosas. Los puzzles son muy inteligentes, están muy bien presentados. Hay uno, un, el último puzzle, el que para mí fue el último, que me costó bastante, por cierto. El que hay que colocarle los cuatro abriendo, no sé si sabes cuál te digo, los cuatro apoyados en unas plataformas para que se abra la puerta spoilers sí, ese, sí, ese, ese ese me pareció <risa> dificilísimo pero difícil pues, cuando lo resolvé me pareció tontería la verdad aunque okay. también me quedé atrapado un ratillo sí sí yo ahí, ahí me quedé un buen rato y yo eh, yo he ha habido otros previos que me costaron más bastante más a mí no a mí ninguno a mí ese es el único que se me atragantó en todo el juego okay. well... y, pero vamos nada me quedé atrapado un rato quiero decir lo, lo, lo apagué y al día siguiente ya seguí y lo, lo enganché enseguida no es como el space champ que del que hablaremos luego Oh, y y está, muy bien, está muy bien, y la historia es muy chula. La historia sí. es muy chula, lo que te van contando... Oh, y, y lo que es, y la producción, o sea, lo que es el tema técnico es impresionante. Es espectacular lo que consiguen con nada. Nada, porque quiero decir, no tiene unos gráficos, pero está, es, está hecho con mucha gracia. Los, los juegos de luces y de sombras y de colores, la música... El... Pero, eh, si te fijas bien, realmente, gráficamente, no tiene nada. O sea, es que no es. Lo que pasa es que está tan bien. Es, está hecho con tanto gusto que, que parece que es el doble de lo que es. Pero realmente. Mm. No, no. Es, es muy bonito, eh. Pero es muy bonito con. Sí. con cuatro cosas. A mí me recordaba. También... Dime, dime. No, sí, sí. No sé sí, de tú. No, no, me recordaba cuando la primera vez que, que en Windows eh, escuché música y le di doble clic sobre el reproductor que salían como unas luces de fondo un poco ese rollo yo me quedaba embobado mirándolo aquello yo decía qué chulo pues un poco parecido que casi con nada consigue, consigue ser muy bonito bueno ya nos, ya, ya nos han ya nos ya nos han pillado sí se sí, por nosotros eso es en mi casa <risa> El podcast yo. clandestino <risa> <risa> <risa> se nos pasa por por podcasters primero presiono a los youtubers y ahora a los podcasters sí. oh, esto, es, esto va a ser lo siguiente que lo va a petar rojo Esto del podcaster va a ser, vamos, nos van a llevar las toneladas de, de, de con, como a los youtubers. Que cómo puede ser con la de consolas que le han regalado a los youtubers, cómo puede ser que haya vendido tampoco la Xbox en España, no lo entiendo. Pues mira que les han regalado consolas, y, oye, y no han vendido ni una, tú, ¿es una cosa? Debe ser que a lo mejor no era la estrategia de CODA, no lo sé. Pues mira, que han promocionado tweets y tal, ¿eh? Sí, sí, sí, pero nada, oye, no ha habido manera de vender Xbox One, no, o se ha pegado una hostia en Europa la Xbox One, pero de cojones, macho. En España me parece que, que a día de, de, de Papá Noel, o sea, a día 25, me parece que estábamos hablando de que había unas 130 y pico mil vendidas de PS4 frente a 30 mil de Xbox One. O sea, vaya bueno, vaya vaya cata, vaya cata creo que vaya cata creo que pero bueno Vicial. dices España es territorio territorio Sony play. vale con lo cual es hasta cierto punto normal y tal uh... hoy salía una noticia que decía que hasta hacía bueno eh, a mediados de, del del año pasado todavía la la consola eh, estaba siendo concebida como, como una consola solamente sí. o sea que sí si sin Blu-ray, sí, sí sí sin unidad de disco, sin, ningún, sin unidad de disco eh. y, y la verdad es que será un poco eh, la idea que teníamos todos de de, de cómo iba a ser la, la consola del de esta generación no eh. quizás la nube tal cual pero tras las primeras filtraciones y la gente tirándoles de todo sí eh, no. nada se, se se echaron atrás pregunta ¿en qué parte del podcast estamos? Porque me toca defender ya el Xbox. O... No, no, después. después. Ah, o todavía puedo rascar. No y, vale, vale. y nos falta decir algo muy bonito que menos mal que estoy yo con un ojo a lo trueba, estoy mirando dos cosas a la vez. Que no hemos dicho nada del multiplayer del Jazz Cause 2. Sí. Ah, eh, ah, ah no. Es... no. Yo no lo he probado ¿Qué? todavía, no he podido probar. Bueno, yo lo probé un ratito y me dio un ataque de risa. <risa> De verdad, o sea, estás cayendo, ¿no? Eh, cuatro helicópteros tirándote pepinazos, ves lanchas pegándose trompicones, unos haciendo una carrera. Era, era, era tan la locura que empecé a reírme y a reírme y a reírme. Me lo pasé como un enano y lo apagué. ¿Eh? <risa> no, lo, luego, luego lo probé más tarde en otros servidores y ya la cosa era... Más civilizada, pero es tremendo, es tremendo. Esto es una gozada de multiplayer, ¿eh? Y, y, y que lo diga yo que no soy nada amigo de multipliers y multipayos... Una Pero, una gozadita, una gozadita, chicos. Tiene eventos, tiene carreras, tiene cosas, ¿no? Hay hay un poco de organización o aquello sí. es mi mapa? Aqu aqu <risa> aqu aquello es tú te acercas y dices, "Hi friendly." Y, friendly? y te pegan friendly? un con un escopetazo en todo el morro y te matan, ¿no? Me, <risa> me <encanta. risa> Mariquita el último. <risa> sí, correr. ay, Friendly, Mariquita el último. Ay, Dios mío bueno no, pre precioso chicos eh, a los que nos estén oyendo y que lo prueben porque porque es divertidísimo eh vale, bueno pues eh, lo, ahora lo probaremos lo probaremos rojo alguna cosa más estabas allí tenías entre manos bueno, es, sí estuve jugando el Eversir, que te sonará hombre el tesmo versir -Sí. por supuesto Pero es que estoy, siento tengo sentimientos encontrados con él, ¿eh? Porque así como argumento me interesa, o sea, me está resultando interesante, pero me está resultando muy difícil seguirlo, ¿por qué? Porque entre que estoy jugando cada cierto tiempo, dejando pasar algunos días quizás, por ejemplo, toda la Navidad, no tienes, que, tienes y que pasas, hay millones de nombres claro, y hay claro. montones de notas, y las notas van desapareciendo, que no sé por qué desaparecen. Sí, porque... Pues porque es un juego muy viejo. <risa> es un juego que se jugaba ese de, de dos. Es que, pero los los los Tex Murphy salieron en dos, o sea, para que os hagáis una idea de. Lo... Pero, este es un, pero este es un remake, ¿no? No no no no no no no es un remake. no sí es, es un remake este. No no lo que es la del remake es que los vídeos que te han metido son en alta definición. Ah, entonces ya entiendo por qué los gráficos entre T son tan horribles. No, claro. El, el Hombre, a ver, para ser de tener en cuenta que entonces no existía ni Doom, macho. O sea, estás hablando... Sí, de... sí no, no, no, no pero por eso lo entiendo. Pero de, o sea, si me han metido estos esos vídeos, ¿por qué me metes estos gráficos? Claro, claro, no entiendo. No, es que salió, el Overseer fue el único que salió en versión DVD. Los demás salieron con CDs. Claro, claro. Pero el Overseer salió en un DVD aparte, venían todas las películas. Entonces lo que han hecho en GOG.com es que la versión que han metido últimamente es la, la versión de DVD. Ocupa un poco más, pero los vídeos se ven muy bien. Lo que pasa es que luego, lo que son los gráficos del juego, pues bueno, tienen muchos años. O sea, sí, sí, sí. prácticamente no había juegos con entornos 3D en tiempo real por aquel entonces. Bueno, desde luego no, cuando no, salió no. El, el primer Tex Murphy no, no existían. Y ya cuando salió el tercero, pues a lo mejor había salido Doom y alguno más, pero no te creas tú que había salido gran cosa. Por eso tienen un, un control con ratón un poco petecander y por eso son sí, un sí, poco sí, especiales. Un no, control bastante malo. Claro, porque es un control de la época que se movía con ratón. Claro. Entonces, pero bueno, como es un juego de detectives, tampoco tienes por qué... No, o sea, afortunadamente no hay ninguna sección de acción, porque claro, si volviera claro, sería imposible. Sería, sería horroroso, pero horroroso del todo. Pero vamos, eh, yo creo que son juegos que el overseer quizás es el, el peor de los tres, lo que pasa es que es el primero en la línea temporal, y, pero son juegos que... Primero, mmm... no, hombre, ya, sabiendo, ya sabiendo, todo el mundo que lo juegue, que juegue con una libertad y un lápiz a mano. Claro, pues, pues, claro. Ya... hay que jugarlo con eh... un lápiz a mano. Primero, por todos los nombres que salen y todas las pistas que te dan, porque si no luego el argumento no, no lo enganchas bien. no Porque es, es una película de detectives, una película de detectives en la que tú tienes que resolver las situaciones para seguir avanzando y tal. Entonces, muchas veces se trata de encontrar un objeto, otras de solucionar un puzzle, otro de combinar varios objetos del inventario para construir otro objeto que te sirva para poder seguir adelante, ¿no? En ese sentido, es una aventura clásica de las de Lucas Arts de toda la vida. Solo que... Lo... Sí, pero con, con, muchos más, con muchos más puzzles de tablero de los que debería. En el ¿no? sí. En los otros dos, no tantos. Pero, aún así, los puzzles de tablero están muy bien. Hay puzzles que están muy... Y luego, tiene un sistema de, de, de, de pistas bastante, bastante... ¿Lo has usado, el sistema de pistas? Pues no sé cuál es. Ah, no, no, es, no ah, vale, es que es que hay dos modos de juego, o sí, sea, el modo gamer que y el modo casual. Ya en aquella época lo decían, algo así. Sí, sí, sí, sí. Y me he puesto en el, en el gamer que no te dejan ayudar a, a pedir pistas, entonces pues no puedes. Y no es más es difícil, así. además los puzles son más complicados. No, pues el, yo te recomiendo que juegues en casual. Porque en casual simplemente tienes un sistema de pistas que cuando tú te quedas bloqueado en el juego, te va haciendo preguntas. El juego es el que te hace preguntas y entonces tú las vas respondiendo y te das cuenta de hacia dónde te está llevando. O sea, te está dando pistas sobre cómo tienes que seguir adelante en el juego. Ah, pues, es muy es curioso rica. y es muy novedoso para la época. No se ha vuelto a hacer algo así. Entonces, muchas veces tú te quedabas... Estos eran juegos en los que no te necesitabas una guía porque cuando te quedabas atascado, te ibas al sistema de pistas y el tío te, te daba una pista. Te decía, fíjate bien en lo que pone en tal periódico. Decías, en tal periódico. Lo ibas a leer, lo mirabas. No veías nada porque estabas aquel día espeso. Esquina superior derecha y decía, ah, coño, el número de teléfono fíjate quién sale en la foto ah, vale, sí, sí, entonces tengo que hablar con este, tal, o sea, te van un poco guiando entonces para que no te quedaras nunca y no tuvieras que tirar de guía, pero vamos, son juegos para mí, absolutamente geniales para la época, y hoy en día hombre, no han envejecido tan bien Tienen ya muchos años, pero aún así son unos juegos que más que recomendables para, para jugar con papel y boli ir apuntando las pistas y, y para resolver los puzzles. Como, incluso... como no es muy largo, igual incluso me planteo reempezarlo ahora que ya sé cómo va todo. No creo no, que no se tarde ni una hora en hacer troque hecho. Yo creo que disfrutarás mucho porque además la, la historia es muy buena. La historia, de sí, know... la de historia, la historia de... está muy interesante. Está muy interesante. La de los tres, eh? la de los tres es, es una historia de detectives que está muy bien escrita. El personaje es muy divertido, tiene un sentido del humor, el juego que te, te saca más de una carcajada a lo largo del juego no sé merece la pena yo creo sí hijamelgas re... y hijamelgas y ochenteras hijamelgas ochenteras estupendas que salen por doquier y, y el nuevo eso no lo han quitado siguen saliendo <risa> estupendas o sea que de hecho una de las jamelgas que salen es una de las que salía en el juego original que se ha mantenido estupendamente la señora sí, sí, sí. una milf sí, sí, sí. Con, con pelazo la milf <risa> Pelazo arriba. <risa> ya abajo. Bueno, más cosillas rojo. Sí, bueno, ya para terminar muy rápido. Me terminé el ZAC0, que a mi pesar, porque le tenía muchas ganas, por ser de, que, por ser de quien es, le, es un poco irregulero. Ya no lo realizaré en la página, supongo que no tardaré demasiado. Uh -huh. Un juego de plataformas que eso pretende ser el school, pero no lo consigue... Hmm. Yo creo que han tardado mucho... Sea, intentaron hacer gráficos muy bonitos y creo que el juego no... La, o sea Tienen que sentar, intentar potenciar más la jugabilidad sí. y, menos efect, y menos efectos. Ya, yeah. la jugabilidad es un poco... Una un poco torpe, ¿no? He oído yo por ahí, que es un poco... Sí, torpe y demasiado sencillo. O sea, es que el juego vamos, está tirado, no, no ofrece ningún tipo de, de, desafío. de desafío. Es un juego mm. hecho prácticamente por dos personas, ¿eh? Sí, sí. O no, si es que más gente. Podría ser muy bueno, pero... Se perdió ahí en la maranda de quiero asombrar técnicamente. Sí. Y, y, le, y perdió el otro. Sí, sí, sí, sí. Yo no lo he probado, ¿eh? no, no, no, Supongo que lo haré antes o después, pero no lo he probado nunca. Pero vamos. Y, <coughs> y ¿Alguna cosa más? Sí, sí. muy rápido, el, ha el Hammerwatch. Watch. Es un juego es de esto así, pequeñito, también indie, supongo. No sé quién lo habrá hecho. No tengo ni idea. Es estilo Gauntlet, no, gauntlet no, estilo gauntlet, no, sí. No, y luego no, no, lo he no, no, jugado. Cómo. Tiene buen aspecto el juego, me lo pillé el otro día y, y, y lo jugué media hora y la verdad es que engancha. Está, está entretenido lo de matar bichos todo el rato y coger el oro, lo que pasa es que no es como en counter porque no hay, no hay prisa. Así que en counter te bajaba la vida, para mi gusto, que es rápido. Sí, en sí. este es un juego de avanzar un milímetro, disparar, que salgan los bichos, cargarte los que te vengan y... Y, y, y cuando despeje esta despejar la pantalla, sigue avanzando. De momento, lo que me, me, me pasó el primer boss. Que, y no avanzó más. Y no sé si el primer boss me lo ha matado de una manera totalmente tramposa. Porque es que no me ha hecho falta ni ver. No sé ni cómo es. Porque... Ah, Avancé. <risa> así, no, así no sufres. <risa> Avancé. vaya mierda, eh, monstruo, ¿no? <risa> sí, Avancé un poquito, vi que había algo gordo que me estaba disparando porque me salió la barra de vida. Me estaba disparando. No, sus balas me... Sus balas me llegaban, yo a él no le veía, dije, bueno, ¿para qué iba a acercarme? Le disparo desde lejos, le, y ve que la vida le quitaba, le bajaba, y dije, pues cuanto más me acerque, más, más difícil iba a ser. Así que le maté desde lejos, no sé cómo es él, él no sabe cómo soy yo, no sabe que le he matado. ¿Y, y quién es él? ¿En ver, qué lugar por se de ti? ¿Puedes ver un vídeo en YouTube si si tienes el eh, la curiosidad? Sí, sí ya, ya, de alguna forma tendrías que. Quieres la cara al que has matado, ¿eh? Para que sepas quién es. Igual te da pena y lo desinstalas. Imagínate, imagínate que era una como... niña. Al <risa> nacido. No, no, soltaba bichos. En todo caso ser la niña del sorcista. Una niña que suelta bichos sí, eso era. Si, si, si era una niña, era niña niña o, o una zombie o, o una infectada Una infectada, una infectada Bueno, y nada más yo creo que con eso ya ha servido. Ya va servido. Bueno, es que hacía mucho que no hacíamos podcast. Eh, pero ya que está aquí el señor Blanco, habíamos hecho, oh, querido amigo señor Blanco, una primera parte de qué juegos te has comprado en estas navidades, en Steam o fuera de él, normalmente en Steam, y luego qué juegos, que es la sección en la que estamos ahora, qué juegos estamos jugando. Lo hemos diferenciado porque normalmente lo que compras en Steam no lo juegas nunca. Entonces, serán sí, como dos cosas verdad. por separado. Entonces, cuéntanos qué te has comprado y a qué estás jugando. Bueno, pues que me he comprado, tengo que arrancar Steam porque si no, no así en plan, en plan bien, uh -huh. yo me, lo que me he pasado ha sido el 2013. ¿Te has pasado el 2013? Sí, pero en, en plan, o sea, en plan serio con la mirada de infinito, muy muy serio, muy serio, <risa> o sea, muy, te lo has pasado en con... en, en hardcore? <risa> Sí, sí, con una mano detrás. Y otra adelante. ¿Eh? La adelante a mí. La adelante me mi Por ah, oye. Nunca sabes. A ver, ¿qué he comprado últimamente? Vamos a ver, lo último que he comprado ha sido Sadol Warrior. Ah, qué bien. Si sí, tú me dijiste, que yo dije, bueno, lo que hice Pink va misa. El, el Volgar de Viking. Uh -huh. Muy bueno. Entonces, es un mm. juego mega hardcore, que es un poco... Este debe ser que te, este es un, un Dark Souls en 2D, eh, old school, una mezcla entre el Rastan Saga y... antes fucsia, y, y sí. nos ha dicho que estaba... Sí, que era bastante difícil. Encantado. Es. Luego el Yaskos 2. Oh, tremendo. Estaba... ¿Vale? estaba... No lo juego en su día, estaba un poco en precio, y digo, mira, pues este nunca sabes, y con el tema del multiplayer, ah, no, pues... Va claro. oh, tremendo. El, el Hard Reset Extended Edition, que no sé ni por qué lo compré, estaba barato, y dije, mira, pues me gusta gastar en cosas que no sé. Te va a encantar. Pues te, te va a gustar, vale. sí, sí. Vale, no, sí, al final ya había habido cosas y tal, y esas cosas que dices, ah, pues algún día lo jugaré, lo tienes ahí, y luego, pues, ¿sabes cómo sacas tiempo? <risa> El brothers, The Tale of Two Sons, que me lo recomendó un amigo, uh -huh. que dice que es corto, pero que está muy entretenido, que está, está muy bien. Sí, es muy malo. Creo que debes manejar cada, cada uno de los hermanos con, con cada. Con un stick. Con un stick, ¿no? Sí. Sí. Es un juego muy bonito. Es un juego precioso. Y, y me compré ayer el Castle Storm, que en su día probé la demo en el Xbox Live y es una especie de, vamos ¿cómo lo explico? Es un Angry Birds, no es un Angry Birds. A ver, eso... Es, es un, un Angry Birds que no es un Angry Birds. <ríe> es, es. Tienes un castillo con una catapulta ¿Sí? y tu enemigo tiene, tiene su castillo con su catapulta. Entonces, te tienes que encargar, por un lado, de lanzar eh, piedras para destruir sus defensas ¿Sí? y sus muros y tal. Mientras tanto, tú encima puedes ir mandando eh, gente a que, que vaya a a matar a, a, a, a los enemigos y ah, que, que también... sí sí no no eh, creo que tiene demo eh, probarlo porque a mí me, me, no no pasos haber lo probé y estaba entretenido no sé sea, me parece que divertida puede estar bien. Y, y, un y, luego, worms, nada, ¿no? y un poco rollo worms o bueno no no porque no tiene nada que ver pero bueno <risa> es un angry <Agriberts risa> que es un worms que no es ni un worms ni un angry birds <risa> es. castillos. Castillos. con castillos Y Y tampoco he comprado mucho más Intento, intento, no, pero consigo no, no dar rinda suelta Ahí a... Sí, sí, no, porque es una pasada, o sea, estoy viendo la lista De juegos que tengo en, en Steam y sé que no voy a jugar Más de la mitad Y me da pena, ¿no? Pero bueno yeah. Igual cuando nos jubilemos, tengamos más tiempo Si todavía mm. se funciona no. o sea, no Jugaremos a esto, jugaremos a cosas con realidad virtual Me imagino, alguna cosa así. Jugaremos a comernos plátanos podridos ¡Ja, <risa> Qué triste el futuro que nos depara. Ni, niño, bájate de ahí que te vas a caer. Pumba, llave inglesa. Sí, sí, sí. La, la mochila que buscáis yo. reíro, reíro Ay, ya Y eso es más o menos lo que me he comprado. Ya la voy a decir lo que he estado jugando. Ahora, ¿A quién les has estado dando? Cuéntanos. A ver, me, me, los que me he acabado primero, me acabé el, el Luigi's Mansion 2 en la 3DS. Mm. No voy a decir mucho, es un juego muy simpático, es muy entretenido para jugar partidas sueltas por ahí y, bueno, básicamente es Luigi que tiene que ir a, la, a unas mansiones y con una especie de espiador tiene que ir recogiendo fantasmas. Sí. Pero bueno, hay una historia por detrás, así en plan muy divertida, con, con guiños y a mí me parece que está muy entretenido y... Eso, pues, lo pusieron fenomenal, ¿eh? Lo pusieron como uno de los ¿sí? mejores juegos de 3DS. Claro, yo a mí no me llamaba la atención, y al final me fui viendo reviews y tal, y me lo pillé en una oferta que había, que si comprabas tres juegos te da uno más, entonces hice un chanchullo, esos son los míos, y lo pillé. Con guiños como en las barras americanas. Sí, sí, hice un chanchullo con guiños, el típico chanchullo de, si te entres tres y te regalan uno, él hizo un chanchullo que se compró uno y le regalaron otro, o algo así. Alguna cosa de esas Así que tú tienes la 3DS, Pink? Yo sí la tengo aquí, bueno la tienen mis enanos y de vez en cuando se sí. la robo cuando Pues, sí. pues eh, lo recomiendo para para tu señora, yo creo que le va a gustar mucho. Vale, vale, pues te cuando no, pero sí que me gustan sus juegos, se lo diré, se lo diré. Vale. Y me pasé también el Last of Us, ¿Sí? que lo tenía, no, no juego no en su día, y al final bueno vas tirando de lista y según van llegando sí. y, y la verdad es que me gustó mucho y me sorprendió ver lo que todavía puede hacer la Playstation 3 ¿no? al final de su sí. ciclo. Me, no sé el tema cinemático el la relación entre los personajes todo todo en general no es, sé, un un es un sí, juego, es juego tremendo es un juego tremendo eh pero tremendo hasta el final hasta el final me gustó no eso que ha habido polémica es un final espectacular sí. es un final fantástico es un final a la altura del juego porque eso ese es. juego no podía tener un final de otra manera no contiene cabrones, no no no no pero no podía tener otro Es que no voy a tener... Bueno, yo solo un spoiler, tiene final, ¿vale? o sea Tiene final ¿Solo uno? El juego ¿Solo se uno acaba ¿Eh? Eso es. No es como Battlefield 4 El juego se acaba <risa> <risa> No lo van a acabar en la vida, los hijos de puta Bueno, bueno os puedo, yo os puedo Decir ya al final Y no, no he tocado el juego, sí. lógicamente no. A ver Bueno, al final, él muere No, bueno, no, no, no podemos Decir ni sí ni no, sí. no. Hombre, tal, sí, eh, sí. Si, si, si te decís que es buen final y es que tiene que haber drama pero es para mucho que sea más bueno, que todo eso más, más aún sí, y al final es como lo serrano todo es un sueño pero un, pero, pero un sueño de lo serrano eh ah, usted, perdón spoiler, spoiler o sea se había quedado en el sofá dormido resines y había, y había soñado las tofas entero o sea, una buena sí coma. Ay, Dios. Y, y bueno, pero eso, después, pero después está el multijugador. Y luego está el multijugador. Yo no lo he probado el multijugador. Yo tampoco. No, no. no me inter... Además no me interesa ni me apetece nada. Yo cuando lo terminé me pareció que estaba tan bien cerrado que dije, ojalá, es... me ha encantado, ojalá no hagan nunca una segunda parte. Eso es. Cabrones, a ver si sale para PC. Es un juegazo. No creo que salga para PC. No, creo. no, porque no, no, no, no, yo tampoco. No, porque Dog eh. no ha sacado nunca nada en PC. Y además Sony no creo que le deje. Pero es una pena, eh, porque es un juego que cuanta más gente pudiera disfrutar, mejor. Porque es un sí. es un gran juego. Un gran, gran juego. Bueno, arr, sí. arr. Arr. Y después también me he pasado el guacamole en la Vita. Ah, ¿qué tal? Aquí hemos dicho que lo hemos comprado tres o cuatro por ahí en Steam, pero no, no lo hemos probado ninguno todavía. A ver, es muy entretenido el juego. Es, muy, es cortito, ¿eh? En, sí. Yo Creo que en seis horitas te lo puedes quitar. Sí. Es, a ver, es un Metroidvania. O sea, un juego que es el estilo de los sí. Metroid y los Castlevania. Sí. Tú vas avanzando, vas consiguiendo poderes con los que puedes llegar si no podías. Eso es. Con y a idea. ver... Lo que tiene es que es muy cachondo porque tiene muchos guiños a juegos, a muchos juegos, ¿Sí? eh, pero todo con, con toque mexicano y tal, y yo me, yo me río mucho con, lo, con los guiños. Y como juego está bien, es muy retenido, es muy rápido, los combates no se te hacen pesados, vas vas aprendiendo cosas. Y, y bueno, pues tiene, tiene el tema que puedes cambiar de entre el mundo de los muertos y el mundo normal en cualquier momento, entonces eso hace que pues, hay ciertos puzzles que tengas que andar saltando mientras cambias de mundo, mientras haces no sé qué. Y muy, muy bien, o sea, yo yo lo recomiendo. ¿eh? Me imagino que si tiene referencias a otros videojuegos y es me, y, y este ámbito mexicano tendrá alguna referencia a Green Fandango Pues creo que no ¿No? Sinceramente, no no somos vuelto locos Salen, por ejemplo, como si fueran un cartel Como si fuera un tipo de lucha libre, ¿no? Y salen Mario y Luigi salen ahí Y les ponen otros nombres, ¿no? Y salen ahí y se ve que son ellos Sí Tiene algunas opiniones Yo creo que lo hemos cogido muy barato en estas ofertas, ¿no? No sé si estaba a 3 euros o 4 euros o una cosa así Pues merece la pena A mí me parece que es un juego digo Además como es cortito Que al final lo juegas, lo disfrutas Y va por otro Sí Entonces, bueno, no sé, jugadlo ya me diréis. Lo, lo, lo usas de una manera vil. Sí, eso. Es. Sí, y uno, en, y, en y cortos, le llamas y el como le escribes. En una librería se los juegos cortos, ¿eh? Sí, sí, de vez en cuando. Además, es, es, es, es fresco, ¿eh? O sea, yo creo que es que os va a gustar. Sí. Yo, el... Y eso es lo que... Perdón, me No, el último Metroidvania que yo jugué fue el, el... ¿Cómo se llamaba? El de Xbox Live, que me encantó. El de... Sí, yo me acuerdo... Ay, el el Sado Complex. El Complex. Me, el, ese, ese juego me encantó. Ese juego a mí me encantó, me parecía una chulada. Además un disparate absoluto de, de, de guión de serie B, me encantó. Me gustó muchísimo ese juego. ¿Por qué coño nos atrasé para PC? Joder. Pues no lo sé, Pasado... porque sí que se, se habló en su día, ¿eh? Yo lo pedí en un tweet a la desarrolladora. <risa> ya, está, ya está hecho. Ahí <risa> ya está hecho. Pues, ¿Y qué te dijeron? Nada. Eh, pasó una pues ya está capilana. hecho. Hay que quedar torga. Pues hay que hacer un, un kickstarter. Antes saldrá el Dragon's Dogma. No, sí. <risa> es, verdad. es verdad. Pero bueno, ahí están ahí los de Capcom un poco remolones. Sí. Ay. Qué pena. Mira que claro. Capcom dijo que iba a sacar casi todo en, en PC. Sí. En su, en su momento. Toma. Y sí, se sí. ha caído. Mi, mi, mi, mi, mi micrófono. Mi micrófono. Mi micrófono. Ya está. No soy uso es, es todavía. Mm. Ah, sí. <risa> ¿Alguna cosilla más, señor Blanc? Sí, eso, bueno, eso, eso es lo que me ha acabado y ahora voy a contar un poquito lo que estoy dando últimamente. Vale. En plan rápido. Estoy jugando un par de juegos de estos de tipo Rogue, que son el Rogue Legacy y el Spelunky. Ajá. Tre tremendos. Los dos son muy recomendables, tremendos, muy cabrones, tengo que decirlo. Son de juegos esos en los que son complicados, son difíciles, ¿no? O sea, vas avanzando, pero, pero cuesta. Pero lo disfrutas, ¿eh? Lo disfrutas. Pero son juegos que no son para estar jugados el tirón, o sea, son juegos de decir va, ah, pues venga, tengo media horita, me voy a pasar un par de pantallas a ver si consigo no sé qué, sí. porque no, no si los juegas de continuo te rayas pero los, los dos están muy bien, ellos ¿eh? también son dos juegos que recomiendo mí el Spelunky, que solo he visto fotos y tal me recuerda muchísimo a un juego que, que yo jugaba en en la época de los, de los 8 bits pero que no me acuerdo del nombre uno que puedes lanzar cuchillos y había zombies? no <risa> no, zombies no, eh, momias, perdona Momias, ese, ese, ¿cómo se llamaba? No acuerdo el nombre, dices? yo lo jugué en MSX. En sí, sí, hombre, sí, si sí, era español, además, me parece. Si, quiero recordar que era un juego español. Y no sé si el protagonista era Fred. Del de Sir Fred, el de no sería Topo, no, no me acuerdo. No sé Sí, que tenía el cartel que era parecido Indiana Jones, coño. Ah, no me acuerdo yo ahora. Bueno, da igual. Luego en la postproducción lo metemos. Mm. Bueno, da igual. Si sí, hacen un, sil un silencio ahora y luego así aprovechamos. <risa> bueno, bueno, no me acuerdo. El título. <risa> y bueno, luego estoy jugando al Walking Dead que no lo, tampoco lo juego en su día. ¿Sí? Pues, eh, por una, una cosas otras lo tienes ahí parado llega un juego que te apetece más y, y no lo juego. Entonces al final me lo he cogido para la vita para poder pues, jugarlo en cualquier sitio, pues si sí. de vacaciones o tal pues. Y bien, bien, me está gustando. A ver, no, ya sabemos, son unos juegos de Telltale. Al final es una historia que te cuentan que puedes tener un poquito de, no sé, de de mangancha en la hora de hacer las cosas. Pero bueno, a ver, detiene, ¿no? Y al sí. final eso es lo importante. Sí, sí, desde luego. Yo creo, a ver, yo tengo un problema con Telltale, ¿vale? Y es que Telltale <coughs> me parece que te cuenta unos diálogos cojonudos te ponen unas situaciones estupendas, pero luego lo resuelve muy mal. Es decir, se les ve el cartón todo el rato. Es verdad que es muy entretenido, pero se les ve todo el rato el cartón. Entonces, cuando tú me estás enseñando el cartón, pues es que no me lo creo. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Teltel son, son tetas de silicona. <risa> sí, sí, sí, sí, Aparentan la hostia, pero luego cuando las palpas, sí. se nota. Sí. Se nota el cautadillo. Sí. Sí, sí, sí, exacto. Y y ese para mí ese es el problema, que si, si no se le notara tanto, de luego te claro, te coges el árbol de diálogos del del Alpha Protocol y te das cuenta de que en un diálogo del Alpha Protocol hay más variaciones que en todo Walking Dead y dices, "Hombre, claro." No digo yo que lleguen a esa profundidad, pero hombre, que no se les notara tanto. O sea, que realmente no hubiera tantas modificaciones, pero por lo menos alguna, ¿no? Es que realmente estás viendo todo el rato que, que no formas parte de la historia. Es decir, que pase lo que pase, aquello va a ir por donde Pasa. tiene que ir. Sí, Entonces, eso, es. eso a mí me rompe un poco. Dices, hombre, me pones en situación, me das a escoger, me creas la tensión y luego resulta que da igual, pues hombre. Por, por eso me yo semejante rebote, chicos. claro. Porque claro, tanto bombo con el no, es que este juego está eh, se, se adapta a todas tus consecuencias, todas las elecciones que tomas, claro. y luego te das cuenta de que es un pasillito que básicamente eliges A o B pero llegas al mismo sitio, sí. pues me sentó mal, claro, como jugador me sentó sento... uf. Yo me pillé ese mismo y... rebote con el Mass Effect 2, con el inicio del Mass Effect 2. O sea, un de decisiones en el 1, todas bastante tr trascendentes y al final no sirve para nada, el 2. Y en el, ni en el 3... Para nada. En, en, en el del 1 al 2, al 3 no he jugado. No, del 2 al 3 pasa lo mismo. O sea, el, el, 2, sí. el 2 es un juego, el Mass Effect 2 es un juego que se resume de la siguiente manera. O sea, de la siguiente manera. Eh, escoge tu, tu tripulación para la misión. Escoge tu tripulación. Haces la misión y si lo haces de puta madre, viven unos, muere alguno o puede no morir ninguno si lo haces que te cagas. Vale, muy bien, perfecto. Vale, pues todo eso que se supone que en el 3 tendría que marcar una diferencia, no marca ninguna diferencia. Resulta que y, al fin, al, y al final del uno al final del uno tomas un par de decisiones que son supuestamente hipertrascendentes para, para el universo. Pues nada. Y nada, nada en el 2 no sé, De hecho, nada. el gran rebote, cuando la gente decía que el final de Mass Effect era malo, lo que la gente se quejaba no es de que el final fuera malo por un tema de que eh, había tres finales posibles que podías escoger como siempre en el último momento del juego sí. no, no era eso era que te habían dicho que en Mass Effect 3 por fin, las decisiones que habías tomado en el 1 y el 2, sí que iban a tener peso, no tenía ningún puto peso claro, claro, claro, claro claro, claro ninguno, pero bueno sí. y es lo mismo que le pasa a Walking Dead, y eso es una pena Porque Alfa Protocol lo hacía, y lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Y no vendió una mierda. Y, y lo hacía también que te sorprendía incluso eh, ciertas decisiones que tomabas hacia donde te llevaban. Sí, no, es que no te dabas cuenta. Pero, pero, pero de una manera inteligente, o sea, no de decir, bueno, elijo C... Y terminó en Z claro. con un deus ex máquina. Claro, por eso la me... no, claro, por... de una manera inteligente, te trataban como un caballero y sí, eso y se agradece. Por eso la, la gran partida de Alpha Protocol es la segunda. Cuando te das cuenta, y la, y, te das cuenta y la de la tercera que... y... <risa> da, da para muchas partidas. Da para muchas, que... para muchas. Es de esos que seguiremos jugando. Yo creo, por lo menos de vez en cuando, cada cierto tiempo, sí, sí. Precisamente por eso y precisamente por eso Walking Dead pues no tiene más que para un rato, ¿no? Como Beyond Dos Almas o todo esto, ¿no? Es, es... Bueno Beyond Dos Almas ya es, es directamente ya es lo más terrorífico, pero bueno ya lo hablaremos luego si queréis. Algo más Blanco? Vale meto Turbo que ya veo que tenéis sueño. A ver. <risa> <risa> <risa> estoy, estoy jugando en 3DS, Estoy jugando en 3DS el Zelda Link Between Worlds. ¿Qué tal? <risa> Pues está muy bien, a ver, eh, eh, lo bueno y lo malo que tiene es que es secuela del Link to the Past, sí. entonces eh, que hay muchas cosas que te recuerdan que está bien y sí. hay muchas cosas que te recuerdan que dices, bueno, pues esto ya lo he jugado, lo bueno es que bueno a ver, las, las mazmorras son todas nuevas, han metido nuevas cosas como el hecho de poder eh, hacerte el dibujo y ponerlo bueno, en la pared, que eso hace que haya nuevos puzzles, sí. a ver, está, está entretenido, ¿eh? o sea, me está gustando. Y es otro que podrías recomendarle a Macy's Pink. Ah, pues sí, porque además los Zelda, yo creo que los de la, los de la DS los jugó sí, los bien. dos, y yo creo que, que de este de la 3DS creo que empezó uno, no sé cuál es. Aina, pero igual le gustó menos por el tipo de juego. Le gusta más el, el Locaina está bien, lo que pasa es que yo creo que para ella va a gustarle más este otro. Vale, el... vale se lo diré. Se lo diré. Sí, me, me, me, me vais a perdonar la interrupción, ¿Mm? pero me ¿Sí? parece a mí ¿O Blanco sostiene el solo el índice de ventas de Nintendo en España? Entre, entre nosotros, sí. Desde luego, en a, en a Lang, sí. Bueno, y mis hijos que, que tienen la 3DS y también se compran juegos de PC. Ahí estoy, ahí estoy. No, no tengo todavía la Wii U. no Realmente, hasta que no salga... Pues de momento más es la mejor cosa en Sgen, ¿eh? Sí. No, al, menos, al menos tiene juegos. Sí, pero hasta que no salga así alguno que me guste más y que baje de precio, hoy en día al final con tantos juegos que tengo para jugar y poco yeah. tiempo no me da pena ponerme a, a comprarme consolas como hacía antes a esta entonces esperaré para la Wii U, esperaré para Play 4, esperaré para el Xbox One ya, ya saldrán más baratas, ya saldrán un pack con algún juego que me guste y bueno, pues ya, ya jugaré ahora mismo tengo juegos pff, para aburrirme sí. mira, acaba de ventilarse ya la siguiente sección ¿qué consola me compra? la <risa> siguiente <risa> y, y bueno, y luego así en plan rápido Con mi chica jugando él, al Rayman Origins Que es un juego que recomiendo para jugar con gente Que no, no, sé, no se la, no No le guste o no se jugar muchos mucho a videojuegos pero Es un juego sencillito, pero muy entretenido, muy vistoso y sí. es Blan el primero o el segundo? Con blanca, ¿no? Es el segundo, sí. el otro es el, el Legends es, Sí, ah. el, es, el, es, el, es el Origins Va antes que el Legends Eso es entonces, luego, Si es antes, entonces es el primero, ¿no? Eso es, el Origins es el primero sí, el sí. Legends es el primero Luego con mi hermano Crimson estoy jugando ahora mismo al Resident Evil 6 en Cooperativo que sinceramente lo habían puesto a, a caer de un burro no me parece tan mal juego, es un juego entretenido. O sea, a ver, Ese, no, es, esta tarde he estado jugando yo y la verdad es que tampoco está tan mal. pero No, ver, tiene sus fallos, es un, ver, es un juego que, que no, pancha, no, no te ha Es como las películas estas de acción que hacen muchas burradas y al final tienes que decir, es que, a ver, he venido a ver esto, pues sé lo que vengo vengo a ver. No puedo sí, pretender no. que todo tenga su lógica y que todo este, que todo encaje. No a ver, no lo podrías un... decir mejor, o sea... Eh, vas a no, lo, a lo que vas. Das. Eso es. Pero a ver, yo, claro, esto juego al final, jugando cooperativo, yo creo que, que, que gana, ¿no? Porque también es más entretenido. muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Bueno, todos los insultos que harías hacia el juego los haces hacia tu compañero. Entonces, <ríe> Oye, pues, Javi... Sí, pues ya sabes Cooperativo el sábado Cooperativo el sábado Si sí me gusta y, no, bebé, y para Dale, dale, dale, dale un epic, Que le damos los tres ah, Vale, está bien Y luego para terminar eh, Empecé estoy jugando con un amigo al Alforced, Alforced Que es un juego, a ver como lo explico Es una especie, una mezcla entre Gauntlet con Puzzles ¿cómo No sabía explicarlo Básicamente, puedes entrar entre uno y cuatro eh, amigos y son una especie de arenas en las que vienen enemigos y a la vez hay que ir haciendo cosas. Tienes que, tienes una especie de orbe que lo puedes llevar contigo o lo puedes eh, llamar para que vengas a ti y con él puedes ir activando cosas para o abrir sea, una puerta o, bueno, pues al final tienes que ir entre varios personajes eh, no sobrevivir a las hordas que te vienen y a la vez ir haciendo cosas con el orbe. Está muy entretenido, ¿eh? también y también tiene su punto de dificultad. Yo creo que también se puede recomendar. Sí, sí. Ese es el juego que fue desarrollado por una gente que empezó en una clase clandestinamente en, en su universidad. En, Astor en, en Astorga. Sí. Ast <ríe> Astorga, Astorga. Sí, sí. Y, de, no, y, y después se fueron a... no sé en qué país era, no sé de dónde eran, pero se fueron a, a la provincia del país con la electricidad más barata y alquilaron ahí una casa y ahí consiguieron terminar el, el juego y la gente y parece que la desarrolladora puso una imagen del, del desarrollo no eh, en en varios eh, varias imágenes con pues bueno todo todo el proceso que había que había llevado el juego y era crack. bastante era bastante bonito el no sé si lo si sí, lo le pusiste le pusiste, cuando, el, le pusiste en noticia no sí sí me parece que salió en noticia el Sí, porque no te digo, era muy muy bonito, muy con... muy conmovedor. El... ¿Pero no, no eran un grupito de 8 o 9? Sí, sí, sí, eran. Sí, entonces, sí, y me acuerdo de la Noti, yo también. Sí, sí, eran unos cuantos, y cómo habían empezado, cómo los echaron, porque estaban clandestinamente en la clase, ahí todos metidos, ahí, ahí vivían, ahí comían, ahí no sé si harían algo más, ¿sabes? ¿no? <risa> Y, y, y, y bueno pues ahí estaban la mar de entretenidos y, y sí sí ese juego pues ese juego está es bastante recomendable la verdad sí, eso sí que Cindy lo demás tonterías eso es, el espíritu ese es el espíritu claro Ay. y sí, bueno la... básica... sí, sí, no, básicamente eso es lo que le he estado dando últimamente que no es poco mm. bueno pues está muy bien ¿eh? Oye, pues ya juegas, ¿eh? Bueno, intento, intento. Ya eh, creo, Ni... creo que ya solo faltaba yo de, de decir los juegos. Eh... Falta, faltas tú, Dani. ¿Faltó por yo, favor. Por Dios, sí, sí. Falté... Yo voy a ir muy, ma muy mal. Yo voy a ir muy rápido. Voy a ir muy rápido, ¿vale? El... de lo que he jugado últimamente, aparte de que ya hemos comentado unos cuantos, porque hemos comentado el el Anti Chamber, hemos comentado el Fed. <coughs> El Gom Home, que también lo hemos comentado con Yalo. Pues el, el Hard Reset y el Shadow Warrior, que son dos juegos de la gente de mm. Flying Wild Hawk, que es la gente que hizo el Serium Sam 3, me parece, el... <coughs> que, que no eran Croteam. Yo no sé si son una escisión, la verdad es que no sé muy bien de se, dónde han salido, pero el, el, el Hard Reset, digamos, si, si el, alguien ha probado el Shadow Warrior, pues es un poco el germen porque es, es, yo diría que es prácticamente el mismo juego. Es un shooter arena, de estos en los que llegas a una habitación grande, repleta de bichos, te la llenan de bichos hasta arriba, te los cargas hasta que llegas a otra habitación y vas consiguiendo mejoras. ¿Qué dos cosas tiene? Pues que el combate es muy divertido, porque tienes solamente dos armas que van teniendo modificaciones, ¿vale? Hay un arma que, digamos, dispara las armas... Eh, mecánicas de toda la vida pistolas que se transforman en escopeta y en lanzagranadas y en bazoca y la otra que es la, el arma de energía que se transforma en railgun y las armas típicas de de energía la de rayos la de no sé qué la de tal y con esas dos cosas Tan simples como eso, y un escenario que es enormemente interactivo porque prácticamente todo explota, o sea, es que explotan hasta las paredes, es una cosa, lo de lo de ese juego con las explosiones, una cosa tremenda, los cubos de basura, todo, todo explota. Pues es muy es muy bonito de ver, tiene unos gráficos muy divertidos, muy muy muy currados, muy inspirados en Blade Runner, bueno, más que inspirados directamente es que están fotocopiados, o sea, hay algunos trozos en los que dices, joder, aquí no es que se hayan inspirado, es que lo han calzado de la peli. Y es muy chulo, es muy chulo de ver, la historia que cuenta es un absoluto desastre, muy mal contada, igual que pasaba en Shadow Warrior, que la historia de Shadow Warrior es un poco más sencilla pero también está horrorosamente mal contada, O sea, el día que esta gente aprenda, aprenda a contar una historia ya se va a salir del mapa porque los juegos están francamente bien y, y es muy bonito de ver, la verdad merece la pena y estaba a dos euros hace nada en las ofertas de Steam y en las siguientes volverá a estar porque suele ser un clásico de las ofertas. Y es muy bonito y, y, y merece la pena, es un shooter muy divertido, pues en la estela de los Serious Sam, shooters arena de los de toda la vida. Sí, además eso ha, ha habido ahora una corriente con esos dos juegos que comentabas y Rise of the Triad, sí. ¿no? una especie de revisión del, del shooter de toda la vida... Sí. Y la verdad es que están saliendo pues algunos shooters y, y, y probablemente el Wolfenstein que, es, que, que va a salir este año te, tiene la misma pinta. O sea, el juego sí, divertido, sí, el shooter sí. divertido. Sí, sí, sí. sí Tiene muy buena sí. pinta. Bueno, ya veremos por dónde sale pero pero vaya, tiene bastante buena pinta. No sé, sí, sí que hay una especie de revival, ¿no? Hombre, yo creo que es que era una, una ruta que se había abandonado por completo de manera un poco absurda, es decir, de repente todos los juegos tenían que ser Half-Life. Ya... Yeah. No, sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. durante unos años todos los juegos han tenido que ser Bioshock. Y es en plan, que no. ¿Por qué no puedes hacer el shooter descerebrado de toda la vida de 400 enemigos en pantalla, que es divertidísimo? Que son los típicos juegos que, que se juegan disparando hacia atrás. Porque no puedes ir hacia adelante porque <risa> tienen enemigos. ¿No? Nunca dejó de ser divertido. Y encima lo metes con mejoras de armas, mejoras de personaje y como 10 o 12 secretos por nivel. Pues tienes entretenimiento y diversión para rato y es una fórmula muy clásica que tampoco había que dejar atrás, porque sí, no sé. Y fórmulas depuradísimas. Sí, o sea, sí, sí, funciona siempre, funciona muy bien. ¿no? Funciona de maravilla, es como un reloj. Es como un reloj. Um, empecé a jugar el, el Far Cry 3 Blood Dragon, que, Hombre. que está muy divertido y, y me gusta mucho más que Far Cry 3, solamente porque se toma muchísimo menos en serio y es muchísimo más despiporrado y divertidísimo. Y la pena es que sigue el esquema de Far Cry 3, es decir, la pena es que en realidad es el Far Cry 3 con mucho cachondeo y unos filtros gráficos. Pero está muy bien, está muy bien y merece mucho la pena por el choteo que tiene, ¿no? un poco pues el rollo este de Saint Rose ¿no? y un poco salirse un poquito de, de la norma y de lo establecido y, y hacer un humor un poco más gamberro. El Gone Home, que ya lo hemos comentado, el Gran Auto, que lo ha comentado Eh, verde, que a mí me parece un juegazo también del cupón, aunque haga el camino al revés. Um, y no sé, ¿qué más? A ver... Ah, el Spacechem. Vamos a hablar de Spacechem un momento. A ver. Está A ver. A Aquí va a ver. un Es un juego de formulación química. ¿Vale? Es decir, tú tienes una serie de átomos que, por una serie de enlaces, Con los átomos entre sí, o con el mismo átomo, tienes que formar una serie de moléculas en un reactor y llevarlas a una casilla de salida. Luego, con varias moléculas que has creado, formas otras moléculas nuevas, más complejas, hasta que consigues una molécula final. Vale? Es. A fin de cuentas es un es un programa, o sea, es un juego de, de formulación química. Solo que es un juego de puzzles, es decir, Tú tienes un circuito en el que te entra un átomo, el circuito rojo, y tienes otro circuito, el circuito azul, por el que te entra otro átomo. Y ahora tienes que combinar estos otros átomos de una manera de secuencias y de, de una manera determinada para formar una determinada molécula. Es decir, tienes CH y tienes que crear C2O3, ¿vale? Solo que no es formulación inorgánica y es orgánica, pero vamos. Para que os hagáis una idea, tienes necesitas dos átomos de carbono y tres de oxígeno. Pues tú te tienes que, con las herramientas que tienes, tienes que crear la secuenciación para que en determinados números de ciclos te den ese número de moléculas. Pero claro, tú a lo mejor puedes ser capaz de hacerlo mmm, en un ciclo, o en dos, o en tres, o en cuatro. Pero cuando has terminado de hacer la molécula y el, el circuito, digamos que has creado como un escalestric de, de instrucciones, Se vuelve a poner en marcha, no, no es capaz de, rep de replicar la misma molécula. Con lo cual lo tienes que depurar hasta que es capaz de generar un número determinado de moléculas. Esto que parece una chorrada es dificilísimo. <risa> Pero es No, no, no parece ninguna chorrada, es, eh. Es los, de, los los pobres de letras alucinamos. O sea, es dificilísimo. Y explicarlo me está costando Dios y ayuda. Me estoy quedando sin energías hasta ahora a estas horas del día. <risa> Eso. yo lo mejor que podéis hacer con el space jam es poneros un vídeo para que veáis para que os hagáis una o bajarse la demo o bajarse la demo es larguísima yo la demo llevo yo, no, me pone aquí que llevo 15 horas pero no llevo 15 horas porque lo que pasa es que con el space jam me levanto y me voy es decir eh, lo dejo funcionando me voy a cenar el otro día me fui al cine y se pegó 4 horas el ordenador con el space jam puesto bueno porque muchas veces digo nada luego sigo y tal hago un alt tab Y el juego se queda por ahí atrás, ¿no? Pero uh, sí que llevo 6 o 7 horas. Y estoy, al ¿Y, después, y estoy al principio de la demo, prácticamente. ¿Y después te acercas a ver si has creado vida o algo? O cómo es eso? <risa> no, no, no, no. La vida se ha destruido en tu cerebro. <risa> es, tu cere es tu cerebro. No, o sea, es, es que es lo que es, un poco lo que ha explicado Pink, es eso. Son, te llegan unos átomos... Por, de entrada tienes que formar otras moléculas de salida sí. y para hacerlo pues cuentas con una especie de agarraderas que agarran átomos y los mueven de un lado para otro sí. y los giran y los enlazan entre sí y tu misión es crear pues, el, el camino de esas agarraderas que, que ese camino que van recorriendo aparte, aparte de simplemente de moverse por ellas pues también ejecutan instrucciones que están en ese camino Eso es. tú tienes que formar un camino cíclico para poder que, para que ese, ese circuito que tú has creado pueda reproducirse y genere el producto final que pero pero si eso es como echarte novia no <risa> <risa> es bastante más fácil echarte novia me temo que sí o sea <risa> con, <risa> con mejores agarraderas sí sí sí es, es tremendo es tremendo yo me es río mejor. mucho pero tengo que confesar que no logré pasar del tutorial del Space Jam. A ver, el tutorial es una mierda. O sea, el tutorial del no, Space ni, Jam es una mierda. Ni lo logré pasar, o sea, caballeros. Para pero, que no el, pero no eres el único, ¿eh? No, no, el Jam, Terrible. El, el, el tutorial del Space Jam es una basura, ¿eh? Creo que hasta lo sí. reconoció el propio creador. Sí, sí, sí lo reconocieron. Me, me no. quitáis una espinita, caramba. Pues una Basura, está muy mal explicado. Cuando te das cuenta de repente de las cosas que puedes hacer y que no te han explicado que puedes hacer. Eh, o sea, se hace mucho más fácil eh, eh, bueno, eso lo dices tú mucha gente no sabe que puedes mover la salida o que puedes indicarle otra dirección sí, sí, puedes hacer puedes hacer pero y eso facilita, es, facilita muchas cosas bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? que me pasa como en el Dark Souls, que no quiero ver la solución hasta que no he llegado yo a la mía que muchas veces es mucho menos elegante porque esa es otra, tú llegas a una solución Pero las soluciones pueden ser infinitas. Entonces, tú puedes ser que... Esa, esa, esa es la grandeza. Esa no es sea. la grandeza, que luego puedes depurar esa solución a ver si es la más fina. Entonces, la belleza de una buena solución que tiene Space Chem es tremenda. Entonces, ¿es, es un sandbox? <risa> <risa> pues podrías determinarlo. Lo es, pues, en cierto modo. Es un sandbox molecular. <risa> sí, sí. Mira, hostia, qué gran definición. Se lo vamos a enviar a los creadores. El Gran Puxi ha definido vuestro juego como un sandbox molecular. Ya tienen el nombre para el L. Molecular Sandbox. <risa> The first molecular sandbox ever. Estoy viendo ya el video en YouTube. ¿no? Y, sí, y, tienen miles de vídeos en YouTube ese juego. Sí, sí. Sí, sí, tremendo. Y ya está, ya no estoy jugando mucho más. Ya está. Eh, Battlefield 4, que es una. lo he tenido que desinstalar directamente, porque es una auténtica eh, Bazofia es decir, es, es, es un juego estupendo arruinado por EA queriendo sacarlo a la vez que el Modern Warfare para llegar a vender antes y vender más copias y no sé qué, Ya ha sacado un juego que la han jodido por completo, tampoco le voy a dedicar más rato y el juego es fabuloso, pero está completamente arruinado porque no funciona um, Alice Madness Returns, que me lo recomendó Verde y tenía razón, es un juego estupendo, es un juego llevo muy poquito, llevo apenas claro, un par de horas sí. Y hay un análisis, creo, tuyo en la página, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí tanto. Y es un es un juego estupendo. es un Y además es un juego enormemente macabro. Es, es casi más macabro que Dark Souls. Es, es uno de los juegos no, más macabros que me he echado yo no, en, no sé en la si. cara. Y con un diseño gráfico espectacular. Precioso, no, Va, va sí, mejorando, sí, sí. ¿eh? De hecho, no sé si llega me, a mencionar en el análisis que el hecho de ser padre... Sí, sí lo decías, sí lo decías De hecho, es lo que me animó a mí a jugarlo Pues habrá que probarlo Sí, sí Tremendo, tremendo Ya lo comentaba Survival Horror Sí, Decían, sí sí. Y a lo mejor decía mi Mishu en Twitter Y a lo mejor te has pasado un poco Y digo, mira, chico Mira que me ha dado miedo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí He hecho la vista atrás y digo juegos que realmente Pero miedo aquello de decir Hostia Sí, sí, sí O sea, aquí me estoy acojonando Más allá, que trasciende muchísimo más allá del de juego. Ajá, tremendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más le había atizado? Ah, Brothers, Brothers que lo había empezado a comentar un poquito. Brothers es un juego muy curioso, es un juego cooperativo para una sola persona. Es, que es lo que normalmente llamamos hacerse una paja, pero no. Eh... <risa> Fue <for me> <risa> <risa> el pedalón. Fue el pedalón, pero no, no es no eso. Es un juego en el que manejas dos personajes, dos hermanos, uno lo manejas con el stick izquierdo y, y el gatillo izquierdo, y el otro lo manejas con el stick derecho del, del pad y el, y el y el y el gatillo derecho. Y tienen que coordinarse entre los dos para ir superando una serie de pruebas y te van contando una historieta y la relación entre los hermanos. Gráficamente es, a mí me parece precioso, es un juego de Starbreeze, Starbreeze que es la de la de Riddick. Riddick, Riddick, Syndicate, Payday, uh, Eclave, Darkness, ¿vale? Muy bonito, muy bonito. Que curiosamente, es lo de lo sí, es, después del fracaso que, tuvo, que tuvieron con Syndicate y en Electronic Arts, se han quedado un poquito para el tema digital. O sea, Payday y Payday 2 lo han petado en Steam y en lo digital bastante y brothers es un juego pues que también ha salido en digital y que pero que todo el mundo lo está poniendo y la verdad es que está dentro de esos juegos que tocan la patata vale que te tienen un trasfondo que, que y una manera de contar las cosas muy bonita sobre todo aparte del entorno gráfico también es muy curioso porque es un juego que no está en ningún idioma es decir es un idioma inventado pero no te hace falta Sí, eh, sí lo los... Los, los hermanos se comunican como si fueran los Sims, ¿no? Sí, Esos sí, los... se comunican por señas y, y tú sabes, sabes lo que se están diciendo, solamente por. Sí, sí. Pero es sí, un juego sí. muy curioso, no sé lo que dura, creo que es cortito, yo llevo a lo mejor dos horas o tres horas, no sé si dura cuatro o cinco, pero pero desde sí. luego lo que he visto por ahora, pues está siendo muy bonito. No lo he terminado, pero me está gustando mucho. Muy sencillito, no, no se puede decir que tenga por ahora nada de dificultad. Y ya está. Y, y eso es todo. Eso es todo. Ya hemos terminado de hablar de todos los juegos que estamos hablando y solo llevamos tres horas. En este momento, pues muy bien, vamos muy bien. Nos queda, nos queda, nos queda lo de, el defendiendo lo indefendible y las preguntas de los. De los sí. Fenomenal para las diez horas de podcast que queríamos hacer. ¿Qué probasteis con eso? Joder, hasta las doce y media. Oye, ¿que lo dejamos o qué? <risa> tres. Siempre, siempre hacemos Pero, la misma. alguna alguna pregunta <risa> vamos si no va a responder unas unas preguntas de, de los usuarios las tengo aquí Pero preguntas rápidas las vamos las vamos a ver uh, uh, repetirán ustedes el éxito de crítica y pública del podcast sobre el GOTI 2013 no <risa> no creo no creo porque ese es el podcast que todo el mundo estaba esperando que hiciéramos y cuando se dieron cuenta de que era falso <risa> Seguro que alguno ya nos ha borrado con rabia del litunes pues, y nos ha puesto una crítica negativa en No escucharé nunca más, hijo de puta. Está muy, este podcast está muy bien. A veces cuando me voy a hacer una gallola, en vez de hacerlo, <risa> lo escucho. <risa> Como la crítica aquella que le ponían al, al fulano del tenis. Al juego de tenis. La pregunta que nos hacía Pollo Muerto, que es la que hemos dicho antes, que hemos comentado acerca de los juegos, experiencia, opiniones sobre Paper Please, Brothers Journey, Gone Home, Stanley Parable y tal. Bueno, ya hemos estado hablando antes eh, Dice la, Otra, Neuromante nos dice La nueva generación estará tanto en la nube que al final nos van a vender humo ¿Podremos rejugar estos juegos en 10 años? ¿Cómo lo veis? Ah, es rojo Tú, esto que este tema tú lo dominas Pues yo creo que los, las consolas eh, estas nuevas son tan PC que creo que hacer un, un, un emulador de ellas va a ser bastante sencillo en el futuro Entonces, pues yo creo que sí se podrá rejugar igual dentro de 20 años, entonces que no sea multijugador, pues yo creo que sí se podrá rejugar. Uh -huh. De forma legal, de eso ya no lo sé. Eso ya veremos, sí. ¿eh? Um... Una preguntita de Loren, sí. que me, me comenta, ¿algún juego COP co offline, aparte de Borderlands, para jugar con Rebe o lo que surja, chicos? Uh -huh. Cooperativo a dos en consola offline. Bueno, el brothers lo que pasa es que tendrían que coger mitad de mando cada uno. El, el, el, el Little Big Planet. El Little, Bi no sé. el Little Big Planet es muy divertido para jugar a dos. A ver, Cops. Yo el Rayman, no, ¿eh? yo te digo a ver. El plata. Oh, es que no, no es que, no ha, dicho que cons no ha dicho que consola, ¿no? No, no ha dicho que consola ¿Pero en, en la misma pantalla. No es que no Hombre... ¿Algún juego cop offline aparte aparte de Borderlands para jugar con Rebe o lo que surja? Para jugar con Rebe, pues el, el Dark Souls. <risa> mira, casi mejor le, le decimos A, que, lo que, que, es. que mejor lo que surja y que sí, se dejen. Que de se deje de leches. A ver, para. El Mónaco. Ah, el Mónaco. Oh, el Mónaco para jugar Ah, o sea, eso, también, eso también está para controlar, ¿verdad? Hay sí. hay mucha amiga Entonces... ¿eh, en ese juego. sí Sí, sí, sí. El, el Mónaco. Sobre todo cuando jugamos con Red y nos hace él el, el nivel. <risa> sí, que por cierto, que supuestamente se, supuestamente se comparche y lo han nivelado un poquito de dificultad que está un poquito alta. Uf, qué barbaridad. No, no, no lo he probado desde entonces, pero supuestamente lo han parchado. O sea, aparte de meterle el workshop, aunque haya mapas así de de la comunidad, supuestamente sí. le han nivelado la dificultad, meter, metido nuevas habilidades. No sé, tengo que verlo todavía, no lo he visto. Uh -huh. El Rayman Legends, el Rayman Origins. Sí, los sí, Rayman, Rayman, Rayman en general. Resident Evil 6. Resident el, 6 5, el 5 sí. yo me lo pasé muy bien el 5. Sí, está muy divertido también. Por el culo la inco. <risa> Alguien tenía que decir la ¿verdad? Eh, vale, más preguntas. Y el Dark Souls, y el, coño, el ¿no? Dark Souls sí, hombre, sí, ese es perfecto para cooperativo. Y lo que surja, ahí sí que se irá lo que surja. Ahí va a surgir, sí, va a surgir. Va a surgir. <risa> Mister Lavanda nos pregunta, ¿qué es un RPG? Eso está está bueno, ya, ya contestar a Mister Orange. No un casa que que no, no, de... En un poco aparte, en un poco aparte. El reca recadro. Play Game. Sí. Que la banda estaba aquí, se nos ha ido, luego volverá o ya no vuelve, no, ya no vuelve. El... Sí. Es una cosa cilíndrica que apuntas, sí. disparas. catapult <risa> <risa> <risa> La sí. Ouya y la Steambox van a suponer una competencia dura para Microsoft, Nintendo y Sony en esta generación. A ver, son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que la Ouya no. ¿no? depende del material con el que la fabriquen. Sí, también la olla no va a suponer ningún yo creo que no, a lo mejor me equivoco, eh, pero yo creo que no va a suponer ningún ninguna competencia dura y la Steam Box es que ya es una competencia, es que en realidad o un complemento si quieres o, o depende de la persona, pero es que la Steam Box no es nada. La Steam Box es un PC, es un, es un No, la Steam Box es un mando en realidad, pero quiero decir, pero es un PC, te puedes comprar el oficial que viene con el sellito con lo cual le das tu dinero a Gabe. O te puedes hacer montar tu, tu PC, o sea, la Box, no sé. Es decir, el mando sí, ¿no? El mando sí que parece que puede suponer. Pero a fin de cuentas puede ser llevar el es, PC al es, salón. Que es, un PC. que es un PC. Es un PC, Es un PC, sí. Es, es un PC. El PC está muerto, pero lo que decía ¿no? antes, eh, Rojo, también la Xbox, la PS4 es un PC. ¿Cuántas veces dijo la palabra es un PC el Mark Rainey cuando presentó la PS4? Fue lo primero que dijo, la primera frase. Bueno, básicamente es un PC. Lo dijo él. Y yo dije, coño, bueno, pues sí que os ha costado. <risa> pues ya, sí que habéis tardado años, pero bueno. Eh, ¿Y media center de estos? Uh, mi pregunta, Víctor Navarro a Filamazas nos pregunta. mi pregunta es para Jared Pink, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? A lo que yo respondo, chica del blog, chica del blog. Bien, seguimos. Eh, <risa> um, lo de Stimos, nos pregunta otra vez Johnny, Johnny Barcelona nos pregunta, eh, ¿brindis al solo futuro viable? Yo creo que sí, vamos, el futuro que tenga el... Yo creo que sí, o sea, sí, yo creo, yo que, creo que es completamente viable. Yo creo que es completamente viable y es la forma que de Wayne Newell de hacerle un fuck you a, a su amigo Bill Gates y a Microsoft. Ya está Es decir, voy a hacer una plataforma que no, no voy a necesitar para nada estos señores. Ya, la plataforma Windows en realidad de lo que depende a mi igual lo, lo un poco con, con, con, con un desconocimiento pero yo creo que sobre todo depende del DirectX no sí, sí. entonces sí. y entonces, eh, es basta básicamente, básicamente cambiar pieza por por el OpenGL y, y ya los juegos en 3D pues supuestamente pues podrán funcionar perfectamente ahí y las pruebas que han hecho en juegos eh, en ambas plataformas Es que Steambox, eh, en Steambox en va, va bastante mejor que en Windows. Un poquito, un poquito mejor, no mucho. Va un poquito. Pero vamos, es una beta, quiero decir. Tarda todavía... Pero, no es ni siquiera autoinstalable, pero, tienes que montar un número de narices para instalarlo todavía. Que vamos, a, vamos a tener un PC con dos arranques? ¿O, qué, o cómo no lo vamos a montar? Porque dos PCs... Yo sí, Yo lo yo, yo yo tengo ya eso. Yo si Steambox también me vale para entrar en RedTube. Tendré solo uno. <risa> Uh -huh, yo, yo fui a instalarme el SteamOS y al final tuve que llamar a Sandra porque no era capaz. <risa> bueno, pero eso es normal porque esa es la versión la versión de prueba, es la versión alfa o beta. Pero ya llegará, ya, ya llegará. Bueno, una vecina mía no se instaló SteamOS y la atropilló un tanque. No Extraño. No no no, no, no, no. um, ¿Se hará algún otro podcast especial sobre un videojuego en concreto o lo de Duxer fue algo único? Pues hombre, depende de cómo salga Cif, ¿no? Yo creo que Dark Souls, Dark Souls 2. O también Dark Souls 2. Sí, sí, sí. sí, claro. sí. el el gran defecto quedó ahí pendiente, ¿eh? Porque no hay ni análisis en la página. Es verdad, de porque te encargabas tú, maricón. Y es muy mainstream. Sí, bueno, pues lo hacemos a tres. Uno, uno trío, trío, ¿no? Michael, sí. otro Trevor y otro Franklin. Vale, yo me pido, yo me pido el negro. <risa> que <risa> tengo menos carisma. No me hace falta. Uh, Roberto Pastor nos dice ¿por qué ya nos da igual tanto hablar de las consolas? es verdad que ha habido un giro en la gente en mucha gente eh, hacia el PC pero también es verdad que acaba de terminar un ciclo y está empezando el otro es decir, la base instalada de consolas ahora mismo de nueva generación es muy pequeña y tanto los esfuerzos para PS3 como para Xbox 360 que son las consolas que hay instaladas están centrados en la PS4 y en la Xbox One, entonces mmm, ni salen juegos para las antiguas ni están saliendo juegos para las nuevas porque está todo el mundo trabajando para no, ellas, entonces luego, eh, en este impasse estamos todos comprando los juegos indies como locos, en PC entonces pues habla. Se habla hay, otro, mal de... hay otro factor ahí, no el PS el PS el PSN Plus ese que te, la gente hace que tiene miles de juegos en la Play 3 sí. y que no puede jugar en la Play 4 sí sí sí sí sí sí es eso es cierto Bueno, ya veremos, ¿no? Si lo acaban trasladando. Es que no lo sé. Sí, sí. Que vas a saber Perry. Ya veremos. Es que como todo está por definir. Es que. Es una generación que está muy indecisa. Está indeciso todo. Ni Xbox One ni PS4 se sabe muy bien qué van a hacer dentro de un año. Desde, desde, desde luego, lo que no van a hacer son retocompatibles. Eso sí que está claro. Es una es generación... Que los mini. juegos antiguos me chungo verlos. A ver, es, es un cacho. Es un cacho, sí. Yo estoy con Blanco de decir... mira, Es que no me voy a comprar ahora mismo ninguna consola de las que hay. Entre el lamentable papel de Microsoft Fuera. haciendo el, el, el baile ese que parece el baile del verano de un paso para adelante sí no. dos sí. pasos para vale, atrás eh. y bailo en función de si los que están en la discoteca sabes me aplauden o no me aplauden voy haciendo los movimientos el nefasto diseño de la consola bueno es que son hubo, hubo un momento mil, mil durante el e 3 hubo un momento en que en que parecía que, que o sea por las especificaciones de la Xbox One yo me imaginé una bicicleta O sea, hubo un momento y digo, ya... Podía ya, haber sido, podía no, no haber sido. No tiene no sé qué, no tiene no sé cuántos, no tiene tampoco esto, tiene que estar no sé qué, tiene que tener no sé cuántos, tampoco esto. Digo, pues va a ser una bici, porque una consola no es. Entonces, será una bicicleta lo que van a sacar estos muchachos. Y luego ya sí que fueron regulando en, en función de lo que le iba diciendo cada uno, que era una cosa como tremenda. Eh, pero bueno, fulanito ha dicho que va a poner... Ah, nosotros también. Y, pero ¿esto qué es? Pero no la no, tenías ya que... en desarrollo, pero esto... Lo más terrible que encuentro yo del caso y le ha pasado multitud de veces a, a Microsoft o sea, lo terrible es que Sony ha ido evolucionando su consola hacia un PC sí. y Microsoft que tiene las DirectX cogidas por los sí. están hartos de montar cosas uh, para PC y, y, y entregan lo que han entregado con la Xbox One sí, eso. o sea es que mira paso lo del online O sea, que los juegos arcade, pues, que te has comprado no te valgan para, para la otra. Sí. Que estén enfocados hacia la televisión. O sea, les puedo perdonar, vamos, hasta meter otra vez la fuente sí. fuera de la, sí. de la, de la consola. Pero lo que no tiene ningún sentido es que, con, o sea, teniendo tu competencia directa, apostando por la misma arquitectura tipo PC que tú, te pase la mano por la cara. Esa es, ha sido tremenda. O sea, es que es, que es vamos pero además es que es cómo o sea, puedes sacar las especificaciones una especificaciones de la consola es que, es que ya sabiendo, que no sabiendo las especificaciones de tu competencia cómo sacas una consola o anuncias una consola menos potente 100 euros más cara pues se la pela ¿Por ¿por es pues, pues esa fue jugar. esa fue mi, esa, es, esa es la sensación con la que yo me quedé que se la pela que les da igual que ha llegado a un punto en que les da igual o sea que yo los rumores de venta de, de la división de Microsoft dentro de dentro de, de Microsoft, es que cada vez les doy más, más me los creo más, pues digo, porque es que esta sensación de dejadez es, es, es un poco tremenda, pero bueno, no sé, desde luego yo no me la voy a pillar, y estaba muy contento con mi 360, pero... Sí, no, no, sí, yo, te digo, yo con Microsoft, para esta generación con la 360, incluso muchas veces había defendido lo indefendible, sí. ciertamente, <risa> pero hay cosas que se han ya ni por dónde cogerla, que ojo, que no es que son precisamente, sea santo de mi devoción, la Play 4, será buena máquina, hmm. todo lo que quieras, veremos los juegos, a ver cuándo llegan, veremos exactamente a ver qué política hay, porque bueno, sí, a ver en qué queda, a ver, que en sea, que, a ver en, qué, en qué queda, Sof será lo que sea, pero ahora mismo con Nintendo, por así decirlo, fuera de combate o en otra liga eh jugar, en, en otro planeta, en otra galaxia sí, o a su en rollo, otro plano, a su rollo. tiempo no sé, un monopolio... No nos conviene que, a nadie. Pero bueno, ni de Sony. Ni de ni, Microsoft ni de Microsoft nadie. Microsoft, cuando ha estado en posición de monopolio, pues... haga como machos ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, y tampoco no me hace especial gracia que se tengan que dar la, la hostia, que podrá... O sea, en Estados Unidos sí. no se la van a dar. No, bueno. bueno el problema es que... En esta no sé, TV, TV, TV, tío. O sea, la, la NFL y... Sports. Sí, ya está. Sports, sports. En, esta, en Estados Unidos se han, se han defendido, más o menos. O sea, las ventas son más o menos parejas. Pero es que en el resto del mundo, en el resto de Europa, se han dado la hostia el 16. Y ahora viene Japón. <risa> sí, sí. En Japón se van a llevar la hostia del siglo No sé, es una cosa muy rara. Pero ¿os acordáis de lo que trabajó Microsoft con la Xbox 360 en Japón? Del empeño sí, sí. que pusieron por meterla con calzador. El, el, el Final XIII, sí sí Que ¿Qué, qué pinta tenía Blue Dragon Y ahora parece que como que lo han tirado todo por la borda en plan ah, chicos ya no nos da igual ah, Yo tendría no que haber salido que... en el E3 tendrían que haber salido con la polla por fuera del pantalón directamente ya Así ya. Ah, pero... el fifa tenemos el Kiss Wars y tenemos el gol No nos hace y la polla mal. por fuera del pantalón y punto Oye no, Si perfecto. la queréis bien y si no que os den por culo Y ya está Y esa se hubiera Exacto. sido la conferencia Perdón, pensad una cosa, Oye, ahora rompo otra lanza, de favor, otra lanza a favor de, de Microsoft, pensad que a lo mejor se han, eh, o sea, han acertado sin querer, o sea, me explico, el, el supuesto mercado masivo, este que nos querían hacer creer que existía a raíz de todo el éxito de la Wii, de que sí. todo el mundo iba a jugar videojuegos y que esto era la hostia y tal, o sea, al final y algunos ya veníamos diciéndolo desde hace años y creo que misajares desde la segunda entrada o la tercera de del blog creo que fue eso de sois todos tontos sí porque o sea no, no va a pasar nunca la gente que se ha comprado la Wii y se ha comprado un juego se ha comprado dos juegos y ya está y punto, Muy esa bien. gente no forma parte del mercado de los videojuegos nunca ha existido un mercado global no. de videojuegos como existe no. el mercado de eh, de, ¿De, de cine se... o de películas sí no o sé, sea, no, no la ha existido entonces pretender hacer una super consola que se va a vender en todo el mundo y que vas a vender pues 300 millones de unidades o 400 como si solo fuera la cosa para arriba o sea, bueno, hemos vivido nuestra particular burbuja ¿Sí? y en cierto sentido, Microsoft con todas las cagadas a lo mejor, si se posiciona fuertemente en el mercado Yankee sí. pues mira, a lo mejor hasta les sale bien la jugada por los yankees y a los demás les dice, mira, Japón se está hundiendo en el mar O va a desaparecer un día de estos, con lo de Fukushima. Sí. ¿Qué más nos da? Y en Europa, pues, si no hay ni papipas. Sí, sí, sí. Y en Sudamérica, con la Master System 3, que yo me he documentado y sé que esto es así, pues, oye, me quedo el mercado el mercado Yankee. Que, total, tenemos los portaaviones que, al fin y al cabo, es lo que manda. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor, ya te digo, ¿eh? aciertan equivocándose, que no sería la primera vez que esta gente lo hace. Sí, sí, sí, sí puede ser, puede ser, o sea, la, la, la famosa psicología inversa, um, más preguntas, absurda absurda <risas> psicología absurda, um, dice, elegid el Survival Goti de 2013, Dead Space 3, Resident Evil 6, Dead Premonition Director's Cut, Gordo de Navidad, Caballero Rafael, yo creo que el Gordo de Navidad, ¿no? el anuncio de Rafael y, y Morcerca cabello sí no sin duda hombre Dead, Dead sí sí yo creo que sí porque Deadly Premonition también da, da malo o sea da miedo pero de lo feo que es el jodido y, sí y Rafael no y Rafael no pues ahí estamos es ¿eh? un empate <ríe> técnico yo diría Outlast Outlast, yo no lo he probado todavía, pero... Amazing for Pix, diría yo. A Machine for Pix, ese sí, lo he probado, es un juegazo Otro de esos juegos de prácticamente de, de poquito juego y mucha narrativa, pero que está Eso es. Es fabuloso. Vaya historia la que cuenta, ¿eh? Qué tremendo. Joder. Tremendo. Cruda, crudísima. Crudísima. Ah, dice, ¿cuál creéis que es la mejor herramienta para el desarrollo indie? No, yo no tengo ni puta idea. El Flash. <risa> no, el, naranja el, el, naranja el, el, lo hace el, todo en Flash El diccionario el, el Unity, ¿no? Todo el mundo está con el Unity que lo caga El Unity, sí, el Unity, en el Unity se están haciendo un montón de juegos de Kickstarter también Y una llave inglesa también y una <risa> <la> llave inglesa <risa> <risa> Papel y boli <risa> Y una pala Dice, Aquí nos preguntan, ¿hasta qué punto las limitaciones de un desarrollo indie condicionan su factoría técnica? ¿Existen casos de venta de humo? Oculus Rift y demás... Que, bueno, eh, a ver, ¿hasta qué punto eh, las limitaciones...? De, es que esto tendría que estar naranja, que es el que sabe de desarrollo indie. Pues me imagino que, claro, que un desarrollo indie se verá limitado por el dinero como todo el mundo. Solo que cuando lo hace un fulano con no pagarse a sí mismo... <risa> lo que pasa es que entonces se nos puede morir de hambre, pero no sé. ¿Existen casos de venta de humo? Sí, hombre, sí, claro que existen muchos carros de venta de humo. No va a existir carros de venta de humo. Y en lo indie más normal. Es que hay limitaciones técnicas? Aunque tengas 6.000 euros para hacer el juego Pues dependerá del juego que hagas Claro. ¿eh? A ver, yo qué sé Tienes un juego que son cuatro palos Pues Ahí son ves. cuatro palos Pero el... si el juego mola, pues no quiere decir Que vaya a tener peores gráficos que Un Call of Duty o cualquier historia ¿Cuánto habrá costado hacer el Thomas Wars Alone? Pero, bueno. Que está hecho con el Paint Sí, no, pero que, que al final es como todo eh, Yo creo que el problema muchas veces que pasa con la gran mayoría de desarrollos indie es que, bueno, que al final es como el proceso de escribir, que tienes que escribir mucho. Sí. Y entonces, claro, si quieres escribir ya, pues un Stephen King a la primera, o un Tom Clancy, pues lo lleva jodido. Sí. Entonces, a veces pasa mucho con los desarrollos, que la gente se flipa de que va a montar aquí bueno, pues un sandbox, no sé quién ahora no sé si la discusión la tuve en internet o la tuve en el mundo real, todo esto se fusiona todo es Matrix, pero bueno alguien comentaba eso, que los cursos para de estos universitarios de creación de videojuegos porque llegaba la gente ya y que lo primero que iba a montar era a crear en una skyrim sí, sí dices, hombre vas un poco sobrado, sí, hay ahí... A ver, entonces, claro, que hay muchos juegos indie que pues ha pasado con muchos kickstarters que tiras millas, empiezas ahí a montar un mundo y te crees que vas a montar, pues eso, la, la polla y, hombre, pues a lo mejor te tienes que dar unas cuantas hostias antes de hacer unas cosillas sencillitas, un pong, una cosa de estas. Hombre, claro. Por Luego, pues sí. ya llegarás a algo. Decir, que hay muchas hostias de... Que sí, limitaciones técnicas, pero bueno, ojito. ¿Y, tienen... es, y este es optimismo. <risa> Hombre, es que triunfar a la primera no es fácil, eh. No, sin, lo... padrino, sin padrino es muy, muy complicado. No, pero ha sucedido, eh, en estos años sí no no que ha sucedido pero que bueno que al final ya sabemos lo que pasa muchas veces y, también, F1 y, y Hay, hay que uno y hay que hay contar la historia, la historia ¿eh? de los cien mil que se estampan ah no no claro bien, claro que de eso, eso, y a eso. lo mejor de los que se estampan había más de uno que merecía haber estado allá arriba seguro por calidad pero bueno hay que estar, hay que estar en el momento justo y, y en el sitio adecuado está claro es como todo Otra pregunta. Dicen, Oculus Rift y demás cacharros virtuales de nueva generación, ¿tendrán un lugar fuera del entorno gordo pecero? Yo estoy convencido de que sí. Bueno, por supuesto, la industria del porno, vamos. No, precisamente por eso. A la carga. Por eso lo iba a decir yo, o sea, porno virtual, vamos, lo tengo clarísimo. A la carga y a la descarga. ¿La descarga? <risa> sí, sí, bueno, pon ahora en Google, Oculus Rift, porno. Y ya hay seguro que hay 557.837 páginas web. Poco, es, para poco, va a ser un poco peligroso. ¿no? Va a haber no que encerrarse en casa antes de ponerse gafas Yo, desde luego, dicen que el nuevo modelo de Locurus Rift, no el que está para, para programadores, sino que el que están preparando nuevo, han hecho que desaparezca la sensación de mareo que tenía la gente han mejorado muchísimo por lo que se ve el tema del lag del input del, del desfase de milisegundos y, y creo que funciona muy bien y dicen que además van a incluso ser capaces de meter una pantalla de alta resolución de verdad no la pantalla que tiene ahora no bueno si realmente lo consiguen y funciona bien no veo por qué no o sea para según qué tipo de juegos me parece me parece vamos espectacular O sea, un buen, un buen simulador... Yo estoy, yo estoy deseando de probarlo. Yo también, ¿eh? simulador de, de conducción de camión. Por ejemplo, el, salió con el Oculus Rift un, un enlace que pusiste tú con el Eurotrack Simulator. Tremendo el tío, como lo flipaba. Sí, sí, no, no, es que tiene que ser flipante. sí sí, sí. Ay, bueno, ya está. Uh, nos preguntan que por qué no le damos a, a, a, espacio en la página a los eSports. El Dota, CS, COD, SE, 2 Solo he visto pods sobre el SC2. A mí que me va castellano, por favor. No, yo, el Dota es el Dota, el CS será el Counter-Strike, el Code of Duty, sí, sí. el SC2, el Starcraft 2, ¿no? Será. Pues porque no tenemos ni puta Yo creo porque no tenemos el ni puta idea de... ninguno, ¿no? Estos. ¿Qué es eso? Somos unos... <risa> yo, cuando, yo en el curro, cuando estoy de guardia... muchas, Algunas veces me he puesto um, vídeos de, de partidos de Starcraft 2 porque la verdad es que están, están emocionantes. Si, si, si participa algún español... Sí. pero vamos ni puta idea o sea yo voy a hacer menos de un bichos con solo teclado no no me... a mí a mí pulsaciones por minuto es, un deporte. es un deporte o sí un deporte cerebral o como se le quiera llamar es pues un deporte pero pero para otro sí que hable otro porque nosotros no tenemos pero ni, tengo idea, ni o sea. idea yo no juego a las Starcraft en mi vida y los juegos de los que habla no no tengo ni idea cuando haya un canal en Steam ya veremos a ver Sí, exacto. El Dota 2 es increíble la cantidad de gente que tiene jugando en Steam, o sea, es, es, es el juego más jugado, pero vamos, de largo. Sí. sí, sí, sí, es flipante. Yo no sé qué cojones es el Dota 2, ¿eh? no tengo ni idea. ¿Qué es? ¿Es un juego de estrategia o de qué es? es? Imagínate un diablo multijugador en un mapa tipo StarCraft. En el sentido de que son dos bases, sí. tú tienes que, tú con tu y tu equipo de cinco jugadores tienes que atacar la base de contrario. Ya. Y, y ellos lo mismo. Y aparte de tus cinco jugadores tienes como bichos. Uh -huh. Que salen de tu base para atacar la suya y la, y la suya lo mismo. Tú consigues experiencia matando a esos bichos, subes de nivel tu personaje, en esa, para esa partida, solo te va por partidas, creo, uh -huh. y sí. así, pues consigues matar la, la base del rival, ganaste. Te peta la tuya, perdiste. Uf, madre mía. Uf, no, para mí nada, no, nada, nada. de eso es para mí. <risa> es como eso, es como manejar un diablo pero en con, competitivo en un equipo. Ya, no, juego, no juego un diablo en mi vida, imagínate. <risa> o sea, pues eso, eso es básicamente. Bueno señores, pues cerramos ya el podcast, ¿no? Porque son tres horas de podcast, yo lo veo bien. Tres horas veinte minutos de podcast, yo creo que es una buena cantidad de tiempo. Nos vamos despidiendo, pues. Bueno, sí. venga. venga, pues nada. Eh, un placer, señores, estar con ustedes una vez más. Esperamos poder colgarlo hoy, que es el día de Reyes. <risa> y ya, bueno, esperemos que no dejar pasar demasiado tiempo hasta que hagamos el siguiente vale sí, claro. Bueno, sí, claro. un placer estar con, con todos vosotros. Cuidaros mucho. Ah. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.